Bienvenidos a un episodio especial de Quema Madera. Me acompaña Pepe el Chaburruco, yo soy Andrés el Regio. Un episodio, pues muy cinéfilo, señor, y donde hablaremos de temas, pues nerdos, frikis, geeky, ya no sé cómo sabría decir. Yo, yo, yo sé que nosotros no, no, pues, no, no manejamos no, ese tipo de, de terrenos, pero. No, no, no. p e r por no, el friend, día de hoy、compare. vamos a hacerlo. No me, me ofende, compadre. Me ofende que, que me llame así de esa forma. Tantos este, calificativos que, no, que, me, que me puso, compadre. No s é qué, compadre. Explíquele, no. Es algo que pues, realmente nos apasiona y la gente que nos, que nos ha seguido pues, lo sabe, güey.、Está、sabe、bien. que pues, tenemos ya、eh, pues, nuestra historia con lo que vienen siendo las películas de、eh, superhéroes, compadre. Correcto. Las películas de superhéroes que. La verdad, este 2018 sí estuvo cargadito de ellas. ¿Sí? Y por lo que se, pues, digamos, pronostica, el 2019 en adelante va a estar también mucho, muy interesante porque、eh, vienen secuelas, vienen historias nuevas. Y lo más interesante es de que termina una era. Al menos con Marvel. Ajá. Y empieza otra. Entonces estamos en medio de esa transición. Ay, güey, qué afortunados、eh, somos, compadre. Sí, la verdad sí. La, yo, o sea, hasta bendecidos. Bendecido. <risa> Gracias. Pero es muy interesante. Aparte también DC está sufriendo cambios. Esperemos que para bien. Ajá. Este. Pero bueno, vámonos desde el principio. Sí. Este. El、que yo recuerde la primera película de superhéroes del 2018 fue cuál? Este. Creo que fue la de Avengers. Avengers Infinity w a r Bueno, pero en, en general a ti, güey, ¿cuál fue la mejor, güey? Para ti, así de un chingazo, Ay, <risa> Bueno, contando de los dos universos. Sí, sí, DC, sí, sí. Todas de las de que、Marvel、salieron, güey. Y todas esas. Sí. Ay, güey.、Ah, no sé, fíjate. Yo creo que. Mira,、mm. más o menos del orden, güey,、eh, y corríjeme si estoy mal, güey, salió Avengers, güey,、uh -huh. salió Black Panther, güey, este, Deadpool por ahí en medio, güey, la Deadpool、uh -huh. 2, también、sí. vimos a, a Venom, vimos a Iron Man, vimos a Aquaman,、uh -huh. y por ahí, b u e n o últimamente, que fue la de Spider-Man de, de caricatura, güey, se podría catalogar yeah, también. Sí, Spider-Universe, no sé qué, Spider-Web, no sé qué,、uh -huh. madres. Entonces, esas es, no, no sé si me esté faltando alguna, pero te digo, eso fue lo que, lo que vimos realmente en el 2018. La mayoría,、Ajá. obviamente, nomina,、eh, nomina, no, no nominada, dominada por Malvern en esta edición, ¿no? En este 2018. Sí. Fíjate que Avengers me gustó, me hubiera gustado más,、eh, is, más acción, más historia, pero、sí. estuvo bien. Espero que, bueno, como son dos partes, pues espero la que s i g u e Cumpla con lo cometido.、Sí. Black Panther no se me hizo mala, pero creo que está sobrevalorada.、Okay. A mi punto de vista. Este, la de Ant-Man es divertida, pues es Ant-Man. O sea,、sí. es, es divertida, pero no es así como que la super película. Deadpool 2 sí me gustó, me gustó más que la primera. Ok este, Venom. Bah, bueno, es Venom. Este, pero sí, me... no, no, no, no、eh. se haga, güey. m e n c i o n una que cuál fue la que le más le gustó, güey. Bueno, de las que he mencionado, las que ya me mencionamos, ya me atrevería a decir que fue la de Avengers, Avengers, güey. porque incluye n muchos personajes. Se me hizo、Ajá. una historia bien, no se me hizo mala, pero sí, creo que. Hubiera estado un poquito más interesante si le hubieran puesto más acción. Y、uh, no tan tediosa. Ay, cabrón, tanto chingazo. Sí, sin... Es que es muy tediosa, güey. O sea, pasan un, de que, ok, <risa> la gema del. No sé qué, de la realidad. Y luego de repente,、sí. lo que hace la gema. Y luego la gema de esto y lo que hace la gema. Y, o sea, es como que、sí. no me expliques tanto, güey. O sea, dame una breve explicación y síguele. O sea, vámonos, vámonos, vámonos. Creo que eso es lo que se están equivocando, güey. Este, muchas de las películas los vemos de que te dan mucha explicación.、Eh, caso específico, bueno, la más reciente lo vi con Aquaman, güey,、sí. que puta, güey. O sea, todo explicado así como que, ah, pero también l o entiendo por q u e de cierta manera、eh, para mí, güey, es un personaje completamente. De, ni siquiera existente en mi mundo, güey, de superhéroes, güey. O sea, para mí era la burla de ver el pinche dibujito acá, el, el hombrecillo arriba de los peces, güey. Entonces, pues sí,、si、fuera así como que no. Pero de Avengers te lo entiendo. O sea, si ya son personajes establecidos, güey, que llevamos años viéndolos, güey. Ya era de que, ok, güey, tú, tú, tú, agárrense a c h i n g a d o s y vámonos, güey. Sí, o sea, entiendo lo de las gemas, entiendo que Thanos es. e、pues, sí. n cierta manera, nuevo, por así decirlo, o sea, ya había salido. Pero、sí. esta es la primera participación, o sea, ahora sí, chingona de Thanos. Sí. Y sí, o sea, entiendo que es chingón el mono, entiendo sus ideales, entiendo todo. Pero dale, o sea, a lo que vas, compadre. O sea, se tardaron dos horas y algo en. Y y al último. Que,、ah, pa. Sí, al último, sí, como que, ah, espérate a la otra. Oye, ¿no te molestó güey, ver a Thanos ya diferente, güey? O sea, sí, veíamos a Thanos, llevamos años viendo a Thanos cachitos, güey, pero, güey, parece acá como si se hubiera hecho una cirugía plástica, güey, sí, ¿no、sí, se reconeció、sí. ese cabrón. Sí, sí, la verdad, sí, hasta, hasta el color de la piel, güey, o sea, tipo、Ajá. Michael Jackson, güey, se s i e n un poquito no, más clínico. No te、güey? molestó eso, güey. Honestamente, no. O sea,、Ajá. entendí que la tecnología va cambiando. Entendí que no es el mismo actor. Entendí todo e s o Ah, modelo, no, no pero... era el mismo actor güey, de, de、no. los que.、Okay. No, no, no. La, la primera vez creo que fue completamente digital.、Ajá. La segunda vez que salió ya era otro actor, pero cuando para Avengers el güey quería mucho, mucha o m u c h feria.、Sí. Y dijeron, no, compadre, no, no, no, o sea, no mames, güey. Ok, entonces este no es, no es este gráfico. O sea, este sí es el güey acá disfrazado de. De, pues、de, de, de Thanos, güey. ¿Cómo disfrazado? Sí, o sea, lo que vemos de Thanos ahorita, güey. O sea, que no es todo completamente digital, güey. Sí, no. O sea, por ejemplo, los rasgos de la cara, sí usaron la cara del actor. s、sí. i e n d o el malo de Deadpool 2, pero sí, no sé、bueno. cómo se llama el actor. Este, el cuerpo, fíjate, algo bien curioso: el cuerpo es el de Chris E. Ermsworth, no, es muy difícil pronunciar su apellido, que viene siendo Thor. ¿Os e a s de cuenta? Escanearon el cuerpo okay, de él,、okay. lo hicieron acá más Más bromoso. Sí, Man. Mexicanos. Ok, ok. Sí, sí, sí. Este. <ríe> Me dijeron, güey, necesitamos. Le dije, compadre, no puedo, güey. No p u e d e grabar. Qué、sí, mamadera,、no, me、no、tiene exclusividad de, de no sí, puedo, güey. No exclusividad, no, usar... no puedo. Y ahora que estoy en Spotify, pues ahora. No, t i、ah, sí, no, no, con razón. Digo, a mí también me, me, me, me, me quisieron para Aquaman, güey. Dije, no, espérate, güey. No, no, este. Pues me vieron acá. Dijeron, la barba, nada más déjate crecer la greña. Sí, sí, sí. sí, Y empecé, empecé, güey. Pero les dije, ¿saben qué, güey? Y quisieron usar mi cuerpo, güey. Pero pues el pobrecillo se iba a ver más, más este. Pues no, güey, no. No, no, dijeron, no, no, espectacular. Dijeron, no, no, mejor no. Usamos sí, ese. Hecho, Beto a le ese flaquillo. Que、si、quería ser Spider-Man. También dijo que no. La prima de no i j o no, no puedo ser m o r No, no、Beto. podemos. Un desmadre, un desmadre, no podemos. <ríe> Spotify no, no nos tiene atados, güey. Bueno, entonces. Lo entonces, único que sí fue Chuy, güey. Chuy lo, lo escanearon para hacer el, el cuerpo de Hawk. Ah, si、sí, esto, güey, con razón sí, anda el güey insoportable, güey. hombre,、no, no, anda、no, no, por sí, los sí, suelos, güey.、No, no, En Hollywood. Ande, ¿eh? Sí, sí. Güey, entonces para ti, Avengers fue la mejor película de este, del 2018 en respecto a los superhéroes. De superhéroes, yo diría que sí. Ok. Las demás se me hicieron buenas, pero nada más, o sea, entretenidas a lo mucho、sí. y ya. Fíjate que yo me quedo con Black Panther, güey, y ¿eh? Y sí entiendo, güey, lo mencionaste ahorita, güey. Oh, está muy sobrevalorada. Sí, Igual y sí, güey. Este creo que también mucho de Black Panther tiene que ver de que,、ah, actores h、eh, a afroamericanos de color、eh, de raza.、Eh, ay, cabrón, es que no sé cómo es lo apropiado, güey. Mira, honestamente, y si queremos vernos así, de que como se dice, es raza negra, es raza negra, güey, ¿sí? exacto.、Ajá. Sí, sí, sí. O sea,、eh, creo que eso lo, lo proyectó un poco más, güey. Pero、claro. a la vez sí me gustó porque se me hizo diferente, güey. O sea, en qué aspecto, güey? La historia, otro personaje que honestamente yo no conocía, güey. n Entonces, pues me, me lo introdujeron, pues bien, güey. O sea, porque ya lo habíamos visto, güey. Pues, s q u e salió en, en Civil War, no? Fue, fue la primera aparición que tuvo. Sí, en... fue la primerita breve, pero yo pensé que iba a ser un personaje así como Batman, que d i c e b u a l e este personaje es oscuro.、Nada. Sí, pues, no, no s todo lo contrario, pero bueno. Pues tiene cierta oscuridad, güey, pero o sea, me gustó que, aunque ya después veo que como que se está volviendo tendencia, güey, o sea, porque le mezclaron lo político, le mezclaron la familia.、Uh -huh. El honor, etcétera, etcétera. Y te digo, me, me agradó, güey. Me agradó los gráficos, güey, la neta, güey. O sea, se me hizo de que, mira, güey, se ve chida, güey. O sea, crearon un propio universo diferente al propio universo de Marvel, güey. O sea, bueno, a los personajes de, de Iron Man, güey, de, de Spider-Man. O sea, como que ellos están、sí. muy, a lo mejor, pues porque es este,、eh, Estados Unidos, ¿no, güey? O sea, está así como que muy igual. Y allá, pues se inventaron su propio, su propio país, güey, lo crearon, etcétera, etcétera. Entonces, digo, me agradó. Lo que te s t o y n esto, que sí me molesta un poco. 不会 Son los acentos, güey. Hijos de su pinche b a r r o güey. Están bien exagerados.、Eh, Verdad, güey. Verdad, güey. Súper exagerados. No, y yo y cuando fui a, cuando la vi, güey, el, el estreno, güey, había,、eh, me acuerdo enseguida de mí, güey, pues gente de raza negra, güey. Entonces, ellos estaban hasta cagados de risa y llegó un momento que se ofendieron, güey, porque dijeron, es que así no hablan o así no hablamos. No digo, no sé de dónde eran específicamente, güey, pero muchos sí estaban de que, es que por qué, güey, es que así no hablamos, güey. Y, y hasta se estaba, estaban imitando los, los acentos. Güey, te quedas así como que a y cabrón, pues, pues no sé, güey. O sea, eso sí me molestó. Y, y sobre todo porque muy exagerados y obviamente, pues cada uno de ellos diferente, güey. O sea, cada uno tenía un acento diferente.、Ah, sí. Entonces sí. digo, obvio, güey, porque pues les estás diciendo a los actores, vas a, créate tu acento, güey. Pero era así como que a la verga, pues que no se supone que son del mismo lugar, güey. Entonces, este, eso, eso, eso sí me molestó, güey, la que a y cabrón. O sea, me es difícil escucharla, güey, decir,、Ugh. pero en general tengo me g u s t ó Sí, sobrevolarás, sí, güey. Pero yo también me voy a traducir, o sea, porque inclusive tiene mucho hype. Porque hasta la están considerando para de mejor película en general, güey, del 2018. O sea, en los premios Oscar. Es que no, güey. No, no, no. No es la mejor película, güey. Ni tiene buenas actuaciones. Ni está bien dirigida. Las gráficas se ven de las patas, güey. O sea, te aseguro que en unos dos años las gráficas van a estar de la chingada. Fíjate que a mí me gustó, güey. No, güey. Yo la vi en la tele y digo. No, o sea, no. La, la pelea de la cascada, güey, donde todos están gritando así. Cuando hacen la toma hacia arriba, dices: No, no mames, están, están sobrepuestos estos güeyes.、Okay. O a sea, grita y grita, están sobrepuestos. A mí me revienta. Y esto una vez lo platiqué con la prima. A mí me revienta cuando ponen la luz amarilla aparentando ser el sol. Que la exagera. ¿no? Ah, sí, dices, güey. No mames, güey. No mames. Eso me revienta. Sí, pues Y no sé por qué, pero lo, lo saco muy rápido en las, en las películas.、Ajá. O sea, de repente digo, ah, ya la e x a g e r a d o O sea. Güey, no, pues no es, no es que había mucho、eso. sol, güey. No, pero el sol no se ve amarillo, güey. El, el sol se ve entre cálido y frío. Sí. No, acá no. O sea, es totalmente amarillo y dices. No, o sea, parece luz para caldar pollo, güey. Que o sea, no mames, no, no, está mal. Vas, fíjate mal. Que, que será que no la he visto en tele, güey, eh. O sea, nada más la vi en、ah, cine, güey. Te n g a la tele y te v a s a c e r que no. Sí, porque, no. güey, y, y, y te digo, güey, inclusive Black Panther la vi, güey, no sé cómo chingados, güey, ya ni siquiera después vi, güey. Era cine, güey, pero era de que tenía pantallas a los lados, güey. Si ¿Sí、me explico, m e n t a s t e de eso. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? güey? No, pues digo, nada más una vez lo vi, güey. O sea, esa película de que, ok, o sea, por, no ni me acuerdo, güey, honestamente, ni cómo se llama, güey. Yo me acuerdo que fui al cine y así que era la única que, ah, joven, pero es que tenemos esta. Y yo, ah, pues si、sí, está disponible, es arre, no, pues es más caro. Y yo, ah, chingado, ¿por qué, güey? Y pues pagué, güey, dije, bueno, pero no le entendí ni qué chingados, ni si era 4D, no sé, güey. Así como que pues yo la quiero ver, güey. Y sí, güey, estaba la pantalla, obviamente, como tú la estás viendo normal、uh -huh. y a los lados, Güey, o sea, a tus lados veías que había pantalla también, güey, una extensión de la pantalla y decías, ah, chinga, pues qué pedo. O sea, era una especie de 180 grados, pero horizontal.、Eh, exactamente, güey, sí, sí, sí, o sea,、okay. entonces había escenas, güey, sobre todo así cuando va, están volando, la c h i n g a a se extendía, se n se, se, se prendían las pantallas de lado, güey. Entonces, pues veías así como que a h su pinche madre volteabas, güey, y decías, veías las estrellas o veías de que cómo pasaba la, la, la, la nave, güey, enseguida de ti, güey. Así como que a h mira, a h mira, a mira y, pum, y terminaba en, en el centro, güey. Así como que, oh, ok. okay. Y en la pelea, güey, también, o sea, veías pues obviamente, los chingazos eran la, la pantalla principal y volteabas y veías güeyes peleándose enseguida de ti, güey. Así como que, <risa> ah, cabrón, órale, güey. <risa> o animales, güey, de que cae, que pinche madre, que, que, que rinocerontes o que eran, güey, o sea, Que dices, ¡a ¡Ah, su pinche madre! Pero ¿le daban un extra a la película o simplemente no,、sí、eran le daba, pantallas、wey. para ambientar lo que estaba pasando en el centro? No, no, no, o sea, era, era, era extensión, güey, porque no toda la película estaba así. Si、sí、me explico,、okay. cuando eran así escenas de que Pum, el paisaje o así tomas abiertas, güey, se prendía g ü e y Y veías así como que a ¡ah, la madre. g ü Entonces y e te digo, a lo mejor por eso estoy apantallado a de decir, no, g ü es y e que pinches gráficas chingonas, güey, porque a lo mejor fue como lo vi yo en el cine, güey pero、okay. como dices, ya viéndola honestamente en, en tele, puedo decir, porque te digo, a mí puedo decir que me agradó. O sea, las gráficas, actuación, una que otras.、Eh, bueno, es que actuación lo, le, le j u n t o más con el, los acentos. Ahí te, por eso te digo, nada, güey, pues que está exagerado, güey. O sea, sí le exageraron demasiado,、wey. Sí, Pero... a mí no, no me gustó nada, honestamente. O sea, sí me gustó la película, los acentos sí me reventaron. Ya llegaron como a los 15 minutos tal, de que. No manches, ya dejen de hablar así, por favor.、Eh, así, pero、pues. eh, lo demás、eh, estuvo, estuvo decente. ¿No? No, no, no, sí, no honestamente, yo también, cuando h e e s t a d o viendo, güey, que la ponen, o sea, insisto, todavía las nominaciones no salen, pero muchos la ponen de que no, pues el top 10, güey, o sea, los, las contendientes, y me q u e d o así como que, a、ah, su madre. O sea, honestamente, para mí, de, de superhéroes, sí fue la, de mis favoritas. Avengers también, pero sí se me hizo mucho, güey. O sea, la neta, como insisto, o sea, se llega a un punto que es de que, ay, g e y e s、sí, cansada? cansada, son demasiados personajes, güey, son demasiadas historias combinadas, güey. Entonces estás así como que, ay, güey, tienes que cachar, güey, todo, güey. Entonces, eh, eh, eso se me hace. O sea, es una película muy compleja, pero que te llega a caer pues mal, güey. Entonces,、sí. de las otras que o, mencionabas, güey, o sea. Otra película que、ajá. no me gustó. Fue la de, bueno, creo que es de las menos buenas de las que salieron todas. Porque sí me entretuvo, pero no, no fue así como que, u h qué buena película, tienes que verla. Fue la de Venom. Hace poco tú la viste. Sí. Y no te gustó. ¿Por qué? A ver,、okay. ¿por qué no te gustó? Primero que nada, güey,、eh, voy a, n t e s de decirlo, la catalogo la peor de superhéroes para mí, g ü e Venom. e n general,、afuera. la peor en general. De, de, de los superhéroes, güey. O sea, de las que, lo, sí, de lo pero, que vimos. ¿Del 2018? Me, o de todos no, no, del 2018. No, no. Yo creo que ahorita ya no me acuerdo de las demás, güey. Pero el 2018 sí okay, fue okay. La, la, la peor para mí, güey. Este. Ay, güey, pues ¿cómo, cómo empezar todo, güey. O sea. Los gráficos malísimos, güey. O sea, el Tom h a r d A mí se me hacen mejores los de Venom que los de Black Panther. Neta, güey. A mí se, sí, me güey. Wey, se me hace muy exagerado, güey. Se me hace muy computador. O s o to to tota, güey. Así como que, q u e pedo. Tom Hardy. Su, su, su acento así como que medio raro, güey, de que pues qué está queriendo hacer este güey. O sea, no le entendí si era inglés, si era este,、Ajá. a m e r i c a n o allá de Nueva York, no sé, güey. Entonces sí me quedé así como que qué pedo, güey. Y no sé, güey, toda la historia se me hizo así como que wow. O sea, me esperaba algo mejor y creo que también falló v e n o m güey, en. Ok, ¿qué queremos hacer, güey? ¿Queremos hacer una película dark? ¿Queremos hacer una pe película comedia, güey? Entonces, como que ni ellos mismos se definieron, güey.、Eh, te digo, porque Tom Harry tiene pues momentos chistosos de que, jajajaja,、ah, ja, ja, ja", pero el personaje está muy oscuro, güey. Entonces, está así como que se me hacían chistes forzados, güey. Así como que, ok, entonces, ¿qué estoy viendo, güey? Yo sé que es una película de superhéroe, pero ¿qué estoy viendo? ¿Es un villano? ¿Es algo malo? ¿Es algo misterioso? ¿O es comedia, güey? que Creo que el error después del éxito de, de Deadpool, güey, como que quieren forzar mucho las comedias en ciertas películas. Y creo que Venom fue un desastre por lo mismo, güey, porque nunca logró definirse qué era su, su, su, su propósito realmente, güey. Pero, Obscura, ¿a qué te refieres? O sea. ¿Qué es lo que buscabas tú en Oscuro? No, güey, es que, es que, será que me quedé con el personaje, güey, de, de, e l que vimos en Spider-Man, que fue la 3. Este, t o b e y Maguire, güey, que, sí, es, es muy mala, güey, esa película, güey. Este. Pero no sé, güey. O sea, me quedé con el personaje que es que es como que lo oscuro que le trae a la gente, güey. O sea, el lado malo, el. Pues sí, güey, el lado. El lado salvaje, el lado. Ah, así, el, sí, lado, el、sí. lado de que, o sea, como es Spider-Man, güey. O sea, cuando lo, lo apoderas de que, ay, güey, o sea, soy, soy el malo, güey. Entonces, así me imaginaba yo el personaje, güey, de que pues lo van a jugar así como que oscuro, güey. No sé, güey. Y no, güey, se me hizo. Se me hizo, t digo, los gráficos malísimos, güey. O sea, la pelea final, así como que, bah. Y la escena final también, así como que, ah, ok. No sé,、eh, bueno, a mí se me hizo entretenida. O sea, ya ya sabía lo que iba.、Eh, Esta va a ser una película llena de, de chistes malos. Tipo, Guardians of the Galaxy, que a mí me r e v e n t ó l a s Las dos películas, o sea, no, no, no son así como que, uy, qué buenas películas. No, no, no, no, no. no. A mí me、no、gustó nada más la, la 1. u s t que la 2, pero así me dices. ¿Te gusta la 1? Te diría. Pues es que no, o sea. No, no. Es mucha comedia que me, me revienta eso de, de, de lo que está haciendo Marvel. Y DC se está tratando de copiar. ¿Será que me gustó la. Eso es lo que tampoco me gusta. Sí, sí, sí. Se... ¿Será que g u a r d i a n s me gustó la música, güey? Entonces fue así como que. Ah, ok,、es、para mí fue es así, pero ya la segunda、wey. sí se me hizo de、Yo、que. Siento que、uh... Se pierde objetividad al calificar una película si ponen música así. Y eso es lo que a mí no me gusta.、Ajá. O sea. Digo, ya lo hemos platicado. Y una vez, bueno, nuevamente, la prima hasta se enojó conmigo. Porque le dije eso: de que es que pierdes objetividad. Si te ponen música que te gusta, que, son, que es popular. ¿Sí? En las películas. La quitas y te quedas de que. No, pues no es nada la película. Pero es que está con madre la película. No, es que no, no está con m a d e la película. Está con m a d e la música, pero no está con madre ¿Sí? la película. Sí, sí, sí. Y es que te digo, pero hay que reconocer que sí le fue un éxito, güey. O sea, sí fue un éxito Guardians of the Galaxy, güey. Por lo mismo, güey. Porque era lo diferente, lo ah, sí,、eh, lo divertido. Y así se vino, así se han venido haciendo muchas, güey. Deadpool es un caso de él, e y Iron Man, como que lo quieren ser chistoso. Y ahora DC quiso caer en eso con Aquaman, güey. O sea, Me quedé que, ah, entonces, ¿qué quieres hacer, güey? O sea, ¿lo quieres hacer chistoso, güey? ¿Quieres sacar comedia? ¿O qué chingados? o Si te pones a pensar, y digo, porque yo veo la de, bueno, regularmente veo la de Justice League, erróneamente, pero regularmente lo veo. Ay, cabrón, un m o te a trae. <ríe> entonces, Aquaman es como el personaje. Que d i c e las frases así como que, ¡vamos a hacerlo! Y, y cosas así. Es lo único que hace Aquaman ahí. Sí, lo、wey. que le dicen en inglés es、sí, sí, sí. catchphrases. Es lo único que hace Aquaman ahí. No dice no, otra cosa. No, no, güey. aparte, te digo, a mí en lo personal, güey, te digo, yo creo que veno mi Aquaman. A lo mejor ahorita porque está más reciente Aquaman que la vi, digo, pues me quejo que a lo mejor con Aquaman, güey, de, de malas, güey, pero. También, güey, aparte de Aquaman, son fueron más de dos horas, güey. Película lenta, güey. Demasiada historia, güey. Así como que, eh, eh, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, introdujeron tanto en tan poco tiempo, güey, que fue así, como que,、eh, ok. Y sigo sin entender el personaje, güey. La neta, güey, así como que, ah, pues qué chida, güey. O sea, sí, más bien, güey, de que, pero sí, Aquaman sí siento como, como que dices, o sea, nada más son frases forzadas, güey.、Eh, y es que te digo, yo creo que sí está cayendo muchas películas, las haces por hacer, güey. Sí, eso es lo malo. Este. Volviendo t a n t i t o a lo de los Oscars. Si, si no estuviera Black Panther, ¿a quién pondrías tú? En、ah, cualquier cabrón, categoría. Algo... En cualquier categoría. Mejor actuación, mejor actor de reparto, actriz de reparto. Ah,、oh, pues a、eh... ninguno, güey.、E、Exacto. No, güey. Es, que, es, que, es que no las puedes ver así, güey. Pero te digo. Black Panther es más el hype que trae, güey, de que, oh, este, ay, sí, la cultura y no sé qué, no sé, güey, eso, es, creo que eso está influyendo mucho, güey, pero sinceramente para mí sí fue de las mejorcitas, güey, de este año, güey, pero pues no, güey, o sea, para un Oscar, pues no. No, no, no yo honestamente no le daba nada a esa película. No, no, no, no, no le daría un rat si tampoco, pero no le daría un Oscar. <risa> o sea, no. no, no, no, la neta no. Sí. Y películas de superhéroes. Este... ¿A ti para qué? Entonces fue la peor, güey. La peor. Ay, güey. Me atrevería a decirte. Puta, yo creo que sí me atrevería a decirte que Black Panther. La peor, güey. Sí, güey. Sí, güey. Honestamente, no he visto Aquaman. Yo sé que me había comprometido、Ajá. a verla para grabar este episodio, pero no, no pude No he tenido el tiempo. No he tenido tiempo tampoco de ver la de Spider-Man, la, la animada.、Ah. Que se ve muy buena, la verdad se ve muy, muy interesante. Este, Pero,、ah, honestamente, no. Yo, yo diría que Black Panther. Definitivamente, c a Como peor película, Black Panther. O sea, se me hizo o o c m como el Rey León. Y luego <risa> la de Aquaman dicen que es como la de Black Panther. Entonces, en cierta manera, la de Aquaman es como el Rey León. Entonces, es como que más de lo mismo. Y son historias recicladas. Y la neta. A、ah, su pinche madre, güey.、No, que me g u s t a estas palabras, güey. O sea, quiero... Oye,、eh, sí, sí. Es que sí. En、sí. unos meses, güey. La mejor película, Black Pantrito.、No, h e o w h a t No, no, no, no, no, no, no. Ay, no. Ahí、no, dejas no, no. de ver los Oscars. Ya la madre, güey. La chingada. Te lo juro, no va a ganar esa película.、Te、no, lo no. Pero no, no. Creo que a lo mejor. Tal vez ni salga nominada, güey. A, a lo mejor sí. Pero ganar, no, no, no la gana, güey. Pero la peor, güey, no, güey. O sea, te digo, para mí sí es Venom y Aquaman, güey. Son así como que las malitas, güey. No sé, güey. No, no, no, no sé, güey.、Wow. No, no, no. Bueno, Venom sí. No, o sea, es que sí. Yo creo que Venom sería la peor. No, no,、la、no. Aquaman,、no. te digo, no la he visto. No, no, un... no te retrasas. ¿De cuentas? e ¿Es Venom?、Ajá. Y luego, en último lugar, a h s u p i n c e madre, güey. No, güey, va. O sea, Venom con un 4、Ajá. y. Black Panther con un 4.2. 2 s、no, a s、sí, güey? í güey, no. A, a mí las que、qué、se、bombe. están es disputando abajo es Venom y Aquaman, güey. O sea. De plano. Sí, güey. Es que, es que, es que, te digo, fue mucho, güey. Ciertos gráficos se ven muy mamones, güey. O sea, la otra estaba leyendo un artículo de que, ay, güey, pinche pobre yo, pobre DC, güey, le, le, le caga, güey. No sé específicamente qué, qué escenas mencionaban, pero dicen el desastre del bigote de Justice League, güey, le pasa ahora a cada. En Aquaman, güey, porque te digo, hay ciertos gráficos que se ven así como que ¿eh? entonces este malos, güey. No, no, no, no. Entonces... No, imagínate, si, si los estás viendo así en el cine, imagínate verlos en la tele. ¿Eh? Te lo juro, ponte a, ver, ponte a ver Black Panther en la tele y te quedas de que. No, no, la neta, no. e s t a n más chidas las gráficas de los cazafantasmas, güey, de 1 9 8 5 8 e Son faltas a b palabras, compadre. No, no, no, no, es que la verdad. Pues será, es que te digo, me gustó, digo, no, no lo había analizado, güey, del Rey León. Pues sí, güey, pero pues es que me gustó la historia, güey, también. Wey, o sea, hay que, ok, el reo, el león. Bueno, no el león, el, el, la, la pantera, güey, es el rey. Llega otro güey, lo mandan a la chingada, se re, reintegra. Sí, o sea, me gustó, me gustó, pero sí es cierto, o sea, un rey león.、Eh, pero no, güey, para mí abajo son Venom y Aquaman, güey, y arribita está Black Panther y Aven,、uh, Avengers, güey. Y en el medio, pues ahí queda Deadpool, güey, Iron、eh, Man, para mí, güey, así como que. Ajá,、eh, sí, de、pues, acuerdo. Pues qué bueno que, o sea. Si no hubieran salido, güey, estoy bien, güey. Salieron, pues chido, güey. Sí, me explico. O sea, como que para mí no, no trascienden tanto, güey. Este, aunque sí, Deadpool, pues me cagué más de risa, güey. s i te quedas así como que no mames, güey. Es que este güey se adueñó del personaje, güey. Pues es que él lo hizo, aparte. Y te digo, ¿Sí? la primera no me gustó. Y de hecho, en su momento te le dije,、ah. no me gustó. La segunda, cuando la terminé,、sí. dijo. Órale, está, está, está bien. O sea, está、sí. mejor que la primera. A mi punto de vista. ¿Sí? Y la verdad, sí, la diferencia s s Sí, sí, estuvo más entretenida. Sí. sí, sí, sí. Yo creo que yo no la podría catalogar así como que las mejores por lo mismo, güey. Porque. Digo, estamos hablando de películas superhéroes, pero como que nos acostumbraron a de que es que no tienen que ser cómicas, güey. Y ahora, güey, que están haciendo cómicas, ¿te fijas cómo nos molesta que, pero por q u e tienen que ser cómicas? Güey, son superhéroes, güey. No, o sea, sí, son cómics. Sí, lo entiendo, eso sí, sí, sí, sí, s o sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, o í sí, s a sí, o í sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, n í sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, p e r í sí, s e sí, sí, sí, sí, e í sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Espérame, espérame, espérame, espérame. espérame. Ok, 3, 2, 1. Otra vez. Algo que me sorprende mucho de Deadpool 2 es de que,、sí. con una historia súper pendeja, pero mucho, muy pendeja, hicieron una película buena, entretenida. Sí. Si te pones a ver cuál es la historia, salvar a un niño. <risa> Eso es todo. Literal. Y un güey、sí. triste porque pues, se le murió la, la morra, güey, ya. a j á esa es, es una historia simple, lo hemos visto muchas veces,、sí. pero es simplemente de、eh, rescatar a un niño de un orfanato, güey. Bueno, hay un poquito de todo y el que no lo ha visto, perdón, pero pues ya sabes q u e a l m o m e n t o de d a r le p l a y g u e a q u e m a madera, Exacto, el, para、pues, q u é s í s í sí, sí. Sí, entonces. Es una historia, sí, es muy básica, pero está muy bien hecha, está entretenida, la supieron hacer, la película tiene ritmo, tiene sus chistes bien acomodados a mi punto de vista. Sí. No son así como que, ah, ya te la esperabas venir. No, este, yo me cagué de risa cuando cuando el, el malo, este, ¿cómo se llama? El ¿Cable? malo electro. Cable, sí, el Cable está hablando y este güey le dice: ¡Cállate, Thanos! Déjame hablar.、Ah, o con caí eso que、sí、me, cierto, me de risa, risa. Dije,、ah, sí、es es cierto, cierto. Y eso lo agregaron después. Esa línea no estaba.、Oh, okay, no、en、okay, película、okay. y cuando la vi, dije,、ah, chinga. Y ya cuando me puse a investigar de que sí, esa línea no estaba nada más. A, a Ryan pues, agregaron, Reynolds ocurrió. Wey, pues、sí. eh, Y es que aparte, o sea, Su que en vida real güey, son amigos, güey. O sea, la amistad、oh, y entre comillas, obsesión, bromance, güey, como le quieras decir, entre、ajá. él y. a Y, y ay, se me fue el nombre del actor, güey, de Wolverine, güey. Sí, a mí También.、Ah, este, este, Hugh Jackman. Hugh, ajá, entonces te、bueno. digo, tanta pinche referencia, güey, te quedas así con qué que pedo, güey. Y te digo, más porque. En la vida real, güey, los ves que pues, ellos siguen con, con, con, con este odio, amor, güey. o sea, entre ellos、sí. mismos. g ü Entonces y、sí, e dices, sí. ah, órale. Entonces digo, está relevante. e sea, de las graciosas, puedo decir que sí es de las mejores. güey. O sea, Sí. pero ya después ves otras muy forzadas. O sea, porque se ve. Sí, obviamente son c a t c h p h r a s e s güey. son frases, güey. O sea, como, como lo dijiste, güey. a y hola, Thanos, güey, o whatever. Cállate, Thanos. Pero no se ven forzadas, güey. Y las otras películas, güey, se ven muy forzadas, güey. Así como que、uh, estás tratando de ser chistoso, güey.、Sí, Igual, mira, como a n t m a n güey, para mí es así irrelevante, güey. O sea,、eh, estuvo padre, güey, pero, me. O sea, puedo sobrevivir sin ella. Es como、wey. que de la paja de los superhéroes de Marvel. O sea, sí, güey. Saca algo nomás para que la gente esté contenta, güey. O sea,、sí. Dales eso, dales eso. Ya, ¿Qué, qué, sí, qué sí, ya, güey. Ahí saque unos milloncillos más, güey. Y、Exacto. ya, güey. O sea, este, pero pues al parecer, por lo que estamos viendo en trailers, güey, va, va. Se supone que a lo mejor va a ser algo importante en la nueva Avengers, güey. la nueva Avengers. La nueva Avengers sí, o sea,、correcto. porque te digo, ya, ya se v i en el 2019, güey. Y pinta bien, güey. O sea, pinta para mí un buen año, güey. Demasiadas películas, eso sí, güey. Pero mira, de entrada, más o menos está como que por orden de, de fechas, güey, aunque no las tengo bien.、Eh, Hellboy, güey.、Eh, insisto, me molesta que estén haciendo tanto remake y creo que Hellboy eh, eh, fue una película muy bien hecha, güey, en su momento. Entonces, me molesta que la estén queriendo hacer, güey. Está también Glass. Se podría, bueno, no, ta tal vez Glass no es superhéroes, güey. Pero, pues, si ¿sí、la catalogarían una película, güey. O sea, a q u e esperamos? No viene también X-Men, güey. Dark Phoenix, güey. Yo ya, ya me perdí con X-Men, güey. La neta, yo ya cada, cada vez que saca no sé ni qué pedo, güey. Viene. Mucha precuela ahí, güey. Sí,、wey. sí, a ya. a s a precuela en X-Men. Viene también Captain Marvel, güey. Viene Chazam, güey. Que también Chazam, sí, es una mentada madre para mí. Viene Avengers, güey.、Uh -huh. Viene Spider-Man. Vienen Nuevos Mutantes, güey. Que no entiendo de qué chingados es, güey.、Eh, viene、uh -huh. The Joker, güey. Que, ay, cabrón, aguas, güey, con The Joker. Viene Wonder Woman y viene Spam, güey. O sea, es demasiado, güey. Para, para, para mi í Para m gusto es mucho lo que viene para el 2019. ¿Wonder pero, pero, creo, Wonder Woman también, otra vez? ¿Va a salir? Sí, güey. Se supone que va a salir el próximo año, güey.、Uh, ¿Qué es la.? Ah, bueno, yo he visto que hasta el 2020. Ah, ya、oh, el 2020. ok. q o l y puesto. a ok. Yo pensé que salía a finales del, del 2019, güey. No sé. Quién sabe. A lo mejor y lo cambian, ¿no? No sé. Este, mira, Hellboy, yo nunca vi una película de Hellboy. Neta, güey. No me llama la atención. Yo sé que la hizo el gordo y todo, pero no, no es que. Le, le, voy, compadre, le voy a decir al gordo, güey. No, no seas así, güey. No, pues ya le dije, güey, pásame. La dijo, no, cómprala l e d i j e n、no, n a t á s pendejo. jajaja. <risa> No, ahí cuando la pongas. Honestamente, h í c u a o Yo y creo que sí debería de verla para poder opinar bien de la película. No, a mí me gustó, güey, la neta. Me tardé en verla. La de Glass, no sé por qué la consideran de superhéroes, honestamente. Porque viene de cómics, tal vez. Viene de cómic, güey. Pero eso no quiere decir que sea superhéroe. Bueno, pero pues te juegan con esto. O sea, Y Wonder Woman, sí, güey. Sale en el 2020. Bueno, ¿2020? Sí, Wonder Woman. Disculpen, d i s c u l p e d i s c u l p e Eh, la de Glast, digo, no, no, no se me hace superhéroe. A lo mejor basada en cómic o que era la va. Va, está bien. Pero en ese caso, n e o de Matrix sería un superhéroe.、Uh, bueno, si vamos al mismo. Está basado en un cómic. ¿Eh? Está basado en un cómic. Pero será、Matrix. que, como Entonces, en ese momento, ¿sí? no estaba la emoción de los superhéroes? No, no, no, no. no, no. <risa> Si ahorita se está considerando de que por ser de cómics es de superhéroe, n e o es superhéroe. e s、no? Matrix es, es, es cómic, güey. Sí, ah, chinga, no sabía, güey, la neta, güey. Sí, sí, sí. Matrix está hecho de un cómic. Ok, ok. No, pues no, güey. No, no es superhéroe. Exacto. Entonces, Glass no es superhéroe. O sea, para mí no es superhéroe bueno, pero pues hay que decirle a la gente que la vea. Ay, yo sí estoy. Ah, nada,、no, no, pues sí, pero pues en ese caso también puedo decirte, oiga, va a salir la de Lady Bird 2. La no, no, no, s e ñ o sea, no, no, no, eso no, no, no, no, s e no, ¿Sabes qué? no, a de... Donde vamos a de puras de no, a o no, m a no, no, no, m o no, no, no, no, no, no, no, no, no, d o s o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n i no, no, no, no, no, no, no, no, n a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, r o no, no, n a no, n e no, n e no, no, n e no, no, no, no, no, no, no, e o Es, no como Glass. Está claro. Está claro,、vale. compadre, que no vamos a hablar de Glass. Ok, está bien, güey. No, no vamos a hablar de Glass,、güey. Oye, es que sí, güey. No lo veo. Yo ves, haciendo、güey. acá mi listita y la madre, güey. a que, ah, mira, voy a poner a Glass, güey. O sea, el esfuerzo que hice, güey, hasta el chul. o No, yo también, yo también he estado leyendo de que Glass. Pero es r o e que, ¿por qué chingados Glass es una película de súper. <risa> es que no lo es. Pues, o sea, yo no veo a un güey que diga. Voy a salvar al mundo. Voy a salvar a tal persona. No son, es como más que nada, como un drama. Bueno, pero es, tienen super poderes. güey. Ahí está la palabra superhéroes, superpoderes. Ahí está, ahí está, ahí está, la relación. güey. <risa> ok, pero el héroe no te hace, o sea, puedes ser poderoso y no eres un héroe. Pues también hay muchos、eh, que le llaman en los a n t i h é r o e s como t a n o s ¿A p o c o Tanos es un superhéroe. No, no, no, no pero es un s u p e r villano, pero no es un superhéroe. Ok, ok. Pero bueno, está bien. Pues ya, ya, compadre, ya no me regañe, compadre. No me regañe. No no no, <ríe> no, no, no, no, no es regañada. No es no, no no, regañada. No, no pero bien, pues, haga, este, no, haga su producción bien, por favor. O sea, haga su guión bien. <ríe> Eduque s e c o m p a r e Estamos en Spotify. No, no, no, no estamos que la gente se se, se, se vaya, güey, por, por tu culpa. Está bien. Se、wey? saque de onda. no. No, no. Bueno, sí, Glass, la verdad, sí, nomás pone una capa igual. O sea, está bien chingona la película. No, no, pero, pero la neta sí, pero sí, bueno, Hellboy, te digo, me molesta、eh, que salga, güey, este, porque digo, pues, pues, ¿por qué? O sea, porque para mí un remake es de que es mala la película, güey. Sí, me explico, güey. Entonces es de que. Sí. Espariamon l o ha entendido tantas pinches Remakes que dices, ok, es que no le sale bien, güey. Pero en, en, en Hellboy digo, ¿cuál、sí. es la necesidad, güey? Pero bueno. Y. Y te digo, las de X-Men, güey, pues ya p a la madre, güey. La neta, te digo, yo ya no sé ni cuál última vi, güey. La neta, güey. O sea, ya sí fue como que, ah, su、so、pinche es que madre. Es con eso de que regresaron en el tiempo.、Sí. Bueno, literalmente y sin ser literales, ¿verdad? O sea, primero regresaron la, la historia. Ajá. Sin decir que viajaron en el tiempo, sino los inicios、sí. de todos los X-Men. Cuando ya estaban súper desarrollados, o sea, ya. s、sí. t o r m era esta. ¿Cómo se llama? Halliburry. Halliburry. Halliburry, ajá. Este Hugh Jackman con Wolverine y el Profesor X y todos ellos, o sea que eran personajes y actores de renombre y luego、sí. de. ¡Sum! repente zoom, Sí, güey. A ser actores de nada y.、Sí. Y así como quedan la madre, espérame, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué regresaron?、Sí. Y lo que viajan en el tiempo y luego sale Hugh Jackman y luego sale. Y luego no sale. Ajá. Y, y todo ese rollo. Entonces el Dark Phoenix es. Creo que en lo que termina X-Men 2. Aso,、ah, pinche que... madre. ¿Qué? w Sí, güey. Cuando esta chava, la novia de Cíclope,、Ajá. que está ahí chingando bien mal, que se muere.、Sí. En la presa. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ahí. si l a g e gente... n t e Bueno, lo que pasa es que como ella se muere, renace en, en Phoenix. Ok. O sea, y es Dark Phoenix. Y ahora, pues, supongo que la... van a. ¿Cuál fue la última que salió, güey, de estos güeyes? La de X-Men. La que hubo mucha controversia,、eh. que porque una mujer, el póster de una mujer h o r c a n d o l a un güey h o r c a n d o a una mujer, algo así, ¿te acuerdas? Que hubo, que hubo mucho pedo. Sí, esa m era. Yo ni la era, vi, güey.、Sí. Ni se me a n t o j o verla, güey, te soy sincero, güey. Yo la vi, pero como que muy tarde, porque de repente vi una, un meme de X-Men.、Oh. Y yo dije, chinga, ¿de dónde sale esa película, güey? Y te contaron la historia. No, no, no, no. No, entonces vi un meme y dije, chinga, pero esa película yo no sé. Y luego me puse a investigar y vi el trailer y dije, ah, chinga, esa yo no la he visto. Sí, y ya.、Sí. Fue que la, la conseguí y ya me puse a verlo y dije, ah, no, no la había visto, pero no es buena. La verdad, no se parece buena. Sí. Yo creo que la mejor de X-Men es la 2, güey. Sí, o u e s su madre. Y fue. Y fue. Y fue. s fue. Y fue. Y f e Y fue. Y fue. Y u e Y fue. Y f Así como cronológicamente salieron. La dos, La historia de w o l v e r i n e Buenísima. Sí. No, yo, yo, X-Men me tardé en verlas, güey. O sea, creo que ya las vi hasta que la tercera salió acá, ya en、eh, Casero, g y Dije, bueno, pues le voy a dar una oportunidad, Y me quedé que, ah, su pinche madre, güey. O sea, qué guay. Porque como nunca fui fan de los cómics ni las, ni las caricaturas me cagaban, güey. Entonces. Y、sí, a mí también me dio las caricaturas. Pues no, yo me los、no、imaginaba、eso. con las mallitas, güey, y todo el pedo. Ya cuando vi esto dije, ah, su pinche madre. Y ya después lo que hicieron con Wolverine, güey. No, no mames, güey. No, no, no pinche mames. No, pinche jodas, güey. O sea, sí, sí, Y sobre sí, todo sí. la última. A ver, era de Wolverine. Wolverine. No, güey, ya no me acuerdo, pero la última. Logan. La última de Wolverine se l l a m a Logan. Ah,、oh, Logan, güey. Ah, puta madre, güey. O sea. Oscura, güey. El、eh, lado. No, no, güey. Para, para mí es de las mejores de, de superhéroes. Sí,、eh, sí, eh, sí o Acá, estilo Dark Knight, güey. Así la pongo Logan, güey. Vámonos, allá arriba, güey. Entonces. ¿Ser ¿Será que ese es el problema que. Bueno, yo soy fan de Batman y siempre lo he dicho、sí. y siempre lo voy a hacer, ¿no? Hasta que salga otro superhéroe que yo diga, este güey sí trae. No. Este. Pero, ¿será que.? Por culpa de Christopher Nolan, no vemos las películas de superhéroes como nos gustaría v e r l a s Completamente, güey. Yo, yo lo reconozco, güey. Yo así lo reconozco. Sí, yo siempre, yo siempre fui fan de, yo siempre he sido fan de, de Batman y ahorita me dices, y、sí, Batman, Batman, y me vale madre, güey. Es puro Batman, güey. Ajá.、Eh... e ahorita no valga que eso, v pero s i g u s i n o b a t m n o no, no mames. Ahorita, digo, ahorita me da vergüenza, güey. <risa> pero a lo que sí, voy es、sí. de que, sí, güey, las de Tim Burton, pues bueno, eran, eran más, com, más. Infantiles se p u e d e decir de cierta manera, güey,、eh, oscuras raras, güey, que decías, ah, qué chingón, güey. Pero después salió Darna y y fue a、ah, su puta madre, güey. Es que ese es el Batman que yo quería. Sí,、decir. güey, exactamente. O sea, ahí sí es cuando dices, ok, la van a, a remake, la van a hacer remake. Ok, güey, qué bueno, güey, porque estoy viendo al Batman con pezones, güey. O sea, pero... <risa> <risa> pero está bien hecha,、o、güey.、Azote. Ajá, güey. O sea, y, y te digo, yo sé desde a mí desde la primera, güey, yo sé que Mucha gente no le gusta la primera Batman Begins, pero es que yo entendía el propósito, güey, de que es, que es que te están contando algo de que va a venir algo bien chingón, güey. Y sí, creo que nos arruinó a muchos, güey,、eh, el estándar, güey. O sea, porque todos. Y la mayoría de críticos lo es, güey. Siempre te dicen, oh, pues es que no es un Dark Knight. No es... Y no se refieren a una s películas, sino a la trilogía en general, güey. Dicen, es que、Exacto. no se compara. Y lamentablemente todos queremos comparar con eso, güey. Y es algo de que. Yo en lo personal así me pasa. Y eso es lo que digo. Híjole, a lo mejor sí estoy mal. Lo que también me di cuenta es de que Iron Man 3, que es de las peores películas de Iron Man que existen, o las menos calificadas. Era cuando salieron todos un chingo de, de Iron Man、si、la chingas, y la c h i n g a d Iron Man. Sí, sí, sí. Exacto. Yo, también, yo lo vi así cuando estaba viéndolo en el cine y dije: A lo mejor estoy comparándolo con Dark Knight mucho, pero es lo mismo que pasó con The Dark Knight Rises, que viene siendo la 3 de la, de la trilogía de Christopher n o l a n Que no fue la mejor. Que no fue la mejor pero de buena, las películas, de la trilogía, pero está chingona la película. Sí, sí, sí, sí. O sea, insisto, creo que si mucha gente dice, ah, es que no me gusta Batman Begins. De todas maneras, Batman Begins es mucho mejor que muchas, güey. Ah, claro. ¿Qué Puta, ¿no? Me te puedo hacer una lista ahorita. Sí, sí, sí. Entonces, eso de que, por ejemplo, que Bane le quitó todo el dinero a Bruce Wayne. Eso pasa en Iron Man 3. Le quitan todo、ah, el dinero.、Okay. Le quitan toda la familia. Le, le destruyen la casa. Sí, o sea, les están. Aunque, bueno,、eh, también hay que ser sinceros, güey, porque los, los dos personajes están muy pinche iguales, güey. O sea, la neta, güey. Ahí no sé. Sí, son muy similares. No sé、Ajá. cuál salió primero, güey. No sé si salió primero Batman en vida real. O sea, el, el cómic no, no sé. No, salió Batman. Salió Batman y luego salió Iron Man、ah, 3. no, no, no, no. Me refiero la creación del personaje en los 1930 o 40.、Güey. Ah, tú no. Bueno, no sé, no sé qué. Que sepa, creo que fue Batman, sí. Y que creo que, creo, bueno, que creo. Marvel dijo, bueno, s t a n l e e dijo, ah, vas o y a c a r r algo similar, güey. O sea, es que、uh -huh. a huevo, a huevo que te tienes que, que, que sentir. Re, igual, güey. O sea, así me explico porque, pues, te estás basando en algo, güey. Entonces, sí,、Exacto. creo que son, son muy similares, güey. Sí, cierto. Ahorita que lo dices, Iron Man 3 es muy similar a Darnay, k k güey. Este.、Sí. Pero, y, y ahorita que estamos hablando de Batman, güey, el Joker, güey, a、ah, su pinche madre, güey. O sea,、eh, creo que fue la elección correcta, güey. No sé, todo el maquillaje me está causando un poco de de, de ansiedad. A、wey. mí me incomoda su maquillaje. Me incomoda su. su, su ajá Me incomoda su maquillaje. e n o Sí, pero tal vez le estoy dando el beneficio de la duda, güey, porque creo que vamos a ver el Joker,、eh, el por qué es así, güey. Por lo que he visto así de que las fotos y todo, el, el vato solitario, el vato a lo mejor que se reían de él, güey. O sea, de que, ¿qué pedo, güey? Pues qué le pasó a este güey? Sí, me explico, güey. Hablando nuevamente de Christopher Nolan, ¿no te gusta más la versión de que no sabes nada del Joker y que simplemente,、oh, o sea, el、sí. misticismo de、ah, que te no, lo、sí. puedan romper en esta película? Sí, exactamente. Y mira, volvemos a lo pinche mismo, güey. O sea, ya vimos que de este ya se g se, usaría el segundo Joker después del Joker de, de, de, de Christopher Nolan, güey. e n t o n c e s Ah, de h e a t h Ledger, güey. Y te quedas de que, ay, güey. Y, y este chavito, ah, puta madre, mi compadre, o sea, más, güey, este. El que ¿Quién? Lo... ¿Joquín Phoenix? No, no. No, no, el que lo hizo en, en Justice League o c u á l pinche película salió, güey. O sea, Ah, este Jared l e t o Jared l e t o güey. O sea, pues intentó, güey, pero dices, ah, su pinche madre, ¿por qué me lo cambiaron tanto, güey? O sea, lamentablemente comparamos todo, güey. Bam, bam, para e r es que es que Hitler, es que Hitler, es que esto, güey. Y sí, o sea, creo, Ay, es que no sé si, si, si lo vayan、es、a relacionar, güey, o no son, bueno, sí. s í investigamos un poquito de los cómics, que yo sé que mucha gente, pues no lo sabemos. Yo, honestamente, no lo sé. Hasta que ya salen las películas y me pongo a investigar. Sí, exactamente. Es otro guasón Wikipedia. diferente. Wikipedia.、Exacto. más pelada. Ah, ok. Exacto, sí, sí, sí. <risa> es otro guasón diferente. Se supone que el guasón de Jared Leto era Jason Todd, que viene siendo uno de los Robins que t u v o Batman, obviamente. Oh, ok, cierto, cierto, cierto, cierto.、Ajá. Entonces, el de Heat h Ledger, pues ese sí es el primer guasón. O sea, es el guasón que hizo. Que Jason Todd, que era el Robin, se hiciera guasón. Ah, porque lo, lo vuelve su, su pinche, lo vuelve loco, no güey. Exacto, lo vuelve、okay. loco. Y bueno, es un guasón que quiere, o eso es un Robin que se hizo guasón que quiere. Eh, vengarse de Batman. Ok. Y eso, bueno, yo sé que estamos hablando de películas, pero si ven la de Titans, la, la serie, ahí te explican eso. Ok, sí, está no, muy no, no,、bueno. he visto, de esa serie. no he、está、visto. No he visto la serie, güey, pero. Recomendada. Hablando, paréntesis de Batman. Tú que no eres de películas de terror, ¿sabías que el director de The Conjuring、Ajá. o El Conjuro, versión en español, Jason Wan, creo que es no, Jason Wan? ¿Algo así se llama güey? James Wan, perdón. James Wan. Está agarrando los derechos y está haciendo todo lo posible para hacer una película de terror de Batman. What? Ajá. Un, un Batman de miedo, güey. No exactamente. Lo que él está diciendo es de que no está dando mucho, obviamente. Sí. Pero lo que él está diciendo es de que quiero hacer una, una, una película de Batman desde la perspectiva de lo, del villano. No de Batman, sino del villano. Entonces,、sí. la persona que te va a atormentar, pues es Batman. Entonces, tú como villano, así como que es la madre y quiere hacer a Batman el malo. Ah, la el madre. El terror. Está interesante el concepto. No creo que le vaya a salir chido, pero está interesante el concepto. A lo mejor, r、okay, okay. Hay、cae? que darle el beneficio a la duda, güey. No sí, sé. s、sí, sí. pero... Está dando los derechos, está cocinando el proyecto, pero suena interesante. Suena interesante. Bueno, te digo, pues、eh, así el mismo beneficio de la duda que le d i dos Joker, güey. No sé、uh -huh. qué, no sé qué. Se relaciona este Joker, güey. No sé si tiene conexión con el de Jerry Lero. No sé si tenga conexión con el de Hill Lager, güey. Pero Joaquín Phoenix usualmente hace papeles que dices, va, o sea, entiendo la elección. O sea, cuando dijeron Joaquín Phoenix, dije, no mames, ya personificado, dije, ah, su pinche madre, este güey se ve enfermo, güey, este güey se ve que tiene problemas mentales, güey. Y ya cuando、sí. lo vi maquillado ahí sí fue de que, eh, ok, tengo que, tengo que ver por qué está así, güey, o sea, por qué sí. Mí, a, mí、no、me, a mí no me gustó el maquillaje, pero también entiendo que, pues, es el primero, obviamente, las cosas ¿Sí? no salen bien a la primera, no, no, o sea, es, es empezándolo, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí, sí, sí, sí. sí. í Oh, sí. No, hombre, s í uno、okay. que i c e ya tiene de tres temporadas, güey. ¡Batalla! <risa> <risa> <risa> <risa> sí, güey. Está cabrón, güey.、No, está、Pero、cabrón. Ya estamos en Spotify con Pena. Ya, ya, en ya, ya, ya. Ya tenemos otro nivel, güey. Ya tenemos que mejorar, güey. <risa> no, hombre. Ya, ya, ya, ya tenemos otra. Hasta g a b r i e o c i t a Bueno, no, no, no. no, no, no. <risa> hasta nos maquillamos, güey. <risa> ya, para... ya. Estamos maquillados ahorita. Ya e s t a m o s De hecho, el, el Pepe viene de. De cuál es tu, cómo es tu disfraz, güey. A ver, está, está curioso porque a es. A ver, como no, no, no, no, de describemos como vino. Tipo Batman, o sea, vienes con una capa así muy c a b r ó n a Sí, cabrón, sí, ¿eh? sí, sí, güey. Pues es que ¿Tu me dijeron. Antifaz, no, no, no entiendo tu antifaz, pero ahí vas,、Ajá. ahí vas. No, es que eso, eso me lo p u s b u e n o A lo mejor me calló. Eso era, ese es, es, se me olvidó quitármelo de anoche. Oh, w h a Yo ando así con un traje de látex así bien aplatado. Eso, pinche madre. Con razón, c o m p a ñ r o ya el p i c h e botonazo, aguas, güey.、Sí, no, no, no, no, no, no, por eso no es lo bueno lápiz, que el látex y lo、sí, no、bueno que el látex, güey,、sí, porque sí. estaba cabrón. Se estira,、we. se estira esta cosa. No, no, no, andamos, andamos de súper lujo, cabrón. No, no, es que es por el p s Es por el p Te cambia, güey, te cambia, güey. <ríe> Pero Joker, meh, creo que, creo, para ti, que es la que más esperas, güey, la neta. Wey, de las que vienen. Y, Híjole. Y v o l v i m e a. Me atrevería cagar... a decirte que la de Joker. Definitivamente sí, Joker. sí, sí, sí. Hay que darle el beneficio. Oye, pero es, es, es también. O sea, cuenta parte del universo de DC, güey, también, güey. O, o esa parte, güey. O cómo. Bueno, es parte del universo de DC, obviamente. Pero、sí. no sé si van a estar relacionadas. O no sé si va a estar relacionadas con las películas que DC tiene ahorita. Sí. Este. Puesto que.、Ah, Es que chingado, escucha, he leído... Más bien, he leído muchas cosas de esa película que ya no sé cuál es cierta y cuál es verdad, güey. O s sea,、sí. hay muchos rumores, al menos yo me he topado con muchas versiones diferentes que digo, chinga, es que ya no sé cuál creer. u n o s dicen que como q u es e más independiente que de, que de Warner, y otros dicen que sí es de Warner, y otros dicen de que no, no, no, es que este es un proyecto aparte y te, te indica n los, los inicios del Joker. Se supone que si son los inicios del Joker, pues Batman apenas está en la adolescencia por ahí. Sí.、N Otros dicen que, van a que Batman puede que salga en la película.、Eh, entonces es, está muy, muy diferente todo. Entonces yo, yo no sé cuál creer. Honestamente, yo no sé cuál creer. Pero de las películas que más espero, yo me atrevería decirte que es El Joker, al menos del próximo año.、Ajá. Wonder Woman. Ah, bueno, pues ese dijimos que hasta no, el. No, yo la, 2020. la volví a cagar, compadre. La v u l v o a cagar. Fue mucha presión <ríe> y la cagué, güey. O sea, ya llevo dos <ríe> errores, güey. <ríe> y. Spider-Man, la de Far From Home, sí sí me l、okay. l a m ó la atención. Ok, ok, ok. Y obviamente Avengers. Sí. Y yo creo que ya. Fíjate que、ah, la de Captain Marvel, a pesar de que es nuevo personaje y que la van a ser no, bien chingona y que no, la madre,、vale, no. y no es porque yo sea sexista ni nada se jale. Creo que está m b i e n t a l en los 90, ¿no? ¿no? Ya... Honestamente, no sé, güey. No he no, leído. s es que nada, no nada. conozco el m e r tease y ya. Entonces, yo como, como no conozco nada, regularmente yo me espero a que salga la película y luego me p o n g o a investigar el personaje. Eso es lo que yo hago. Yo sé que a lo mejor está mal. Mucha gente puede decir, n a m a es posible. Yo en lo personal si、sí、lo hago y me funciona y no me molesta. O sea que,、eh. sí. la despawn, no he visto ni una despawn porque no me l l a m a la atención. Era, si no mal recuerdo, en los 90 salió caricatura, no o algo así. Sí, creo que entre el 91 y 93. No recuerdo bien la fecha, no recuerdo bien el año, pero creo que fue más o menos rondando e s o s años. Y pues no, pues yo tenía 7, 8 años, entonces esas películas、pues、no, no alcanzaban mi, mi rango para ver películas.、Ajá. Entonces, pues no, no, no, no, honestamente no, no, no me llama la atención. Con los n u e v o s mutantes está raro, digo, si pueden ser mutantes,、sí. cualquiera puede ser mutante s y puede decir, ¡ay! Esta persona puede hacer que crezcan sus uñas.、Sí. O esta persona puede, no sé, controlar el agua, cualquier cosa. Pues digo, bueno, ok, está bien. Si son mutantes que no han presentado que, y los desarrollan chido, ojalá que sí sea. Qué chingón también. La de Dark Phoenix la vería porque, pues, ya me he chutado todas las de X-Men y、sí. nada más para ver así como que, órale, órale,、ah, qué chingado sigue. sigue. Este, la de Shazam es la que, hijo su madre, se me hace. Eh, híjole, no sé. Como que la está haciendo Adam Sandler. Así súper pendeja, súper mala. Me gustaría que estuviera buena. Güey, ¿es Marvel? No, la voy a ver eventualmente. ¿Es Marvel c h a z a m o qué pedo, güey? La neta, de as así, así de insignificante.、Ah, no, no, no, no, no, es de DC. Es de DC, es de DC mamón. Sí, no、wey. seas mamón, güey. Es la versión cómica de DC, güey.、Ah, Por eso, mamón, este Henry c a v i l l no pudo participar. De hecho, iba a s e r un cambio、Ajá. ahí, pero no pudo participar. Hicieron un pedote y que, n a d a pues entonces, bueno, se supone que lo mandó a la chingada. a q u e é l dijo, nah, pues si no quieren, pues no lo hago? Y la chingada d ver quién es su Superman y que la madre. Ahora Jason Momoa dice, no, sí, sí, va a ser Superman todavía. Que entonces ya no se sabe.、Ajá. La misma chingadera. Este, pero sí, Shazam es de. Es de Ay, güey. Este. No, güey, no. Va a, la, va a ser la versión Deadpool de DC. Pero, güey, te soy sincero, güey. A lo mejor no, no sé si recuerdas esta película, güey, cuando, porque ya salieron trailers, no salieron así como que.、Eh, no sé si salió ya el primer trailer o nada más teasers, güey. Creo que salió un chis nada más. Pero, ¿sabes a qué película me recordó, güey? No sé si la llegaste a ver acá en el noventero, Totota, güey. Blankman, güey, de, de, de este Damon, ¿cómo se llaman los hermanos? Los w y a n s、uh, Sí, güey. Sí, sí, sé cuál dice, güey. No la vi, pero sí sé cuál dice. De que, pues eran dos hermanos, güey, y creo que mataron a la tía o a la mamá, güey, y el güey se empieza a disfrazar de, de pinche de superhéroe, güey. O sea. Así, güey, así se me figuró este, este, que es muy mala la película, pero muy buena. Es, es tan mala aquella película, pero tan buena, güey, que dices, no mames, porque en sí, pues es una parodia de los superhéroes, güey. O sea, así se me figura Chazán, güey, te lo juro, güey. Cuando la vi, dije, ah, chingado, estoy viendo Blankman, pero ahora que en 2018, güey, véala, por cierto, si usted no esté ahí anda, quiere ver una película estúpidamente graciosa, güey, pues vea Blankman,、no, Este... No visto, 1994. Sí, güey,、eh, sí, o sea, Ay, güey, es que. Bueno, es que ahora nos vamos a tener que chutar todo, todo lo de DC, ¿no? Por lo que estoy viendo. Ahora, DC, Pero... ahora viene la, la propuesta de DC más fuerte todavía. Pero están haciendo lo mismo. Bueno, o sea, lo, es lo que tengo miedo que van a hacer copia, güey. Yo me、más. refiero a más películas. O sea, en、okay. cantidad, no en historia o. Pero pues ni les salen bien sus putas películas, güey. Es, es que chingado, güey. Tienen un problema muy cabrón. Y eso es lo que le está funcionando a la película del Joker que están haciendo con j o a q u i n Phoenix. Que no se están、sí. metiendo tanto los de DC. Es así como que, a ver, para me él... vas a dar los pinches derechos y me vas a dejar hacerlo a mi manera y la madre. Entonces dijeron, te voy a h a c e s u n a película del Joker. Nosotros seguimos con nuestro teatrito acá a este lado y ellos que hagan su pedo acá a este lado. No pasa nada. a、ah, y que, que si lo rasuramos el bigote、Ajá. o no. Y que vean、Exacto. a f l e que sí, que está gordo y、Exacto. que no me lo pela. Exacto. Que nadie quiere hacer su película, etcétera, etcétera. Ajá, mira. Porque, güey, honestamente, güey, yo llegué a escuchar, güey, de que oh, Aquaman es lo mejor de DC, es mucho mejor de, de, de Wonder Woman, güey. Lo llegué a creer, güey, dije, ah, cabrón. O sea, me entró la duda de que empecé a escuchar a Raza, es mejor que、eh, Wonder Woman, que para mí, desde el universo este que de DC, es dejando a un lado. Así lo de la mejorcita, güey. Que ya cuando los juntaron en Justy League fue así como que, ah, pues la dejaron muy de relleno a ella. Pero no, güey. O sea, cuando se me hizo mala, güey. Este, y, y siento que, ay, güey. Wonder Woman estaba esperando. Yo pensé que iba a salir este año, güey. Yo pensé, o sea, porque creo que ya va a estar en los ochentas, güey. Y aparte. Espero que no la vayan a cagar, güey. O sea, espero que, como tú lo dijiste hace rato, güey, no jueguen con la nostalgia, güey, de que pongan música o pongan, no sé, güey. Pues se supone que están bien tal en los ochentas, güey, que nos j u e g u e n que quieran jugar con nosotros de que, ah, mira, es que están en los ochentas y es cool los ochentas ahorita. No sé, güey. Entonces es, es siento como una que la van a cagar s e c u e l a de la primera película, pero es una precuela a lo que estamos viendo ahorita ya en Chas. Creo que sí,、Eso. creo que sí, güey. Sí, sí, p o r q u e Técnicamente acuérdate si...、Sí. Si no estoy mal equivocado, güey, a Wonder Woman la vimos de la primera guerra, ¿no? wey O sea,、uh -huh. la primera guerra mundial. O sea, se supone que es vieja y de repente en j u s t i c e League la vimos actual, güey. Entonces, creo que así le van a seguir, no que v i a j e en el tiempo, güey, pero creo que va a seguir esa línea, güey. Creo,、okay. wey. es lo que tengo entendido, güey.、Uh -huh. Así, así como de cierta manera, creo que Captain Marvel, güey, si no mal recuerdo, creo que también ella está ambientada en los noventas, güey. Entonces, o sea, como que vamos a jugar, creo que vamos a ver mucho de que las líneas de que, ah, ¿Cómo? O sea, ¿por qué si、sí, se supone que ya estamos acá? Porque estamos viendo acá, güey. Creo que así van a h a c e r e eso. Igual Spider-Man, güey. No entiendo. ¿Primero sale Avengers o sale Spider-Man, güey?、Eh, la de Spider-Man, yo tengo el dato de que sale el 5 de julio y Avengers sale el、Ajá. 26 de abril. a h e n t o n c e s primero bueno, vamos primero a ver、Rangus. qué pedo, porque se, su se supone, y es lo que me d a mucha risa, güey, porque se supone que Spider-Man pues desapareció, güey.、Eh, entonces,、sí. es... y mucha gente dice que es que se murió Peter Parker. Y yo, así como que neta, güey, o sea, p o n t a leer tantito. Están en vas la... otro mundo,、eh, sí, vas... están en un mundo alterno, güey. Exacto,、wey. y te vas a dar cuenta de que hay otra película de Spider-Man, y eso como que te mata el rollo. Ya sabes de que, ah, pues este no va a abrir, e b v i a m e n t e Sí, sí, sí, sí, sí. Pero, pero te digo, es interesante, güey. Te digo, me dio mucha risa, güey.、Eh, eh, este Jimmy Kimo, güey, cuando a, hace unos meses, güey, salió, fue a grabar a Nueva York.、Wey. O sea, que, ah, todo mi show va a ser en Nueva York porque es, él, ellos graba, él graba en, en Los Ángeles, güey,、sí. ¿no? Entonces, obviamente, en Nueva York, ¿qué personaje te recuerdas, güey? Las calles jóvenes, güey. Spider-Man, güey. ¿Sí? Entonces, este apareció de que el güey está de que no, miren a quién me encontré. Y en eso sale el chavito, güey. Se me olvida el nombre, güey.、Uh -huh. Este, y el güey así, como que, ah, qué pedo. Y la chingada. Y pues el güey lo quiere entrevistar, güey. Pero como él, como, como entre personaje de Spider-Man, de p e w d i e p a e de que, oye, pero, y le empieza a decir, oye, pero, ¿cómo que estás grabando que no está desaparecido? Y el güey nada más de que, ah, ah, ah, voltea Toner. Yo sé que, ya me voy, ya me voy. No, ya me voy, o sea, porque hemos sabido cómo la ha cagado ese güey. O sea, cómo la ha cagado sí, el güey de que, sí, güey. De que se avienta sus spoilers, güey. Entonces fue así como que, güey, como、eh, pequeña pausa ahorita que hablando de l o s Avengers y esto y spoilers, güey. Recuerdo también, y en su momento no lo, no lo vimos, güey. Mark Ruffalo, güey, en, en,、oh, en ese en, güey. l güey la ha cagado horrible en todas. <risa> sí, güey, que salió. Ajá, güey, pero en, en una entrevista que salió con, con Don Chira, güey, de que、eh, le, le dice, no, pues es que pues,、eh, salen muchos personajes, pero la mayoría van a morir. Y al Don Chira de que, cállate, güey, yo, ah, no podemos decir que van a morir, pero no son todos. Así como que, que te calles, güey, o sea, y lo ves así como, o sea, y no, s i e n t o que ya últimamente juegan mucho con eso. Si ¿Sí、me explico así, como que, ay, les vamos a dejar spoiler, pero creo que esa entrevista que hay con él, güey, si es de que. Ah, fuck, la cagué porque le ves la cara así que volteé de que, ¿qué hago? El pelón de repente volteé y le dice, Do, Don Chira, don Chira, l e hace una cara de que, sí. pendejo, sí. idiota, estúpido, o q u e estás haciendo? Y el güey no agarró la onda de que, ah, no les puedo decir que, le, que esto, ah, ya, la, hasta e l h i j o la cagué y el güey, ya, güey, así, ya, ya, ya. Lo veo, y pues si ¿sí、lo pueden editar,、wey? no, sí, sí, lo podemos editar,、oh, ok, que la chingada.、Y、dije, no m ya cuando, pero lo pasamos por alto porque dijimos, nada, pues obviamente está jugando el güey, de que, ay, la mitad se va a morir. Y luego de repente, más es que el vato sí lo había dicho.、Ah, ¿eh? ¿Eh? Yo, creo que, yo creo que es así, güey. Entonces, a veces hay que buscar pistas, güey, de ¿Qué, qué pedo. Entonces, digo, me, se me hizo muy gracioso que, que Tom t o m f a d o n o c ó m o se llama el, el, el sperma? Sí. sí, sale acá de que, ah, o sea, llega, llega, sí, llega volando supuestamente y después se quita la máscara. Ya, h qué pedo. Que es como u n pero... teatro del video, ¿no? Eh, sí, o sea, porque hicieron el show en un teatro, en、ah, sí, ¿no? un sí, teatro sí. de Nueva York, güey. Creo que era un. Bueno, era un teatro, obviamente, pues no sé sí, dónde, g ü e Pero sí, el güey, así como que no, ya, ya me voy. Oye, pero qué pedo, güey, pues que no estabas muerto, que, que, que, no t e d e s a p a r e c i ó q u é e s t á s haciendo aquí,、y、el güey.、Ah, ah, ah, ah, ah, ah, adiós. Yo me tengo que ir, a r t e sí, sí, visto, sí, güey.、Sí, sí, Entonces, creo que es así. Digo, porque es interesante, ¿qué van a hacer? Digo, sí, o sea, el que se siga creyendo de que, pues, que todos murieron. No, compara, espérese, espérese tantito, güey. Ya a estas alturas, o sea, te la pasaría si la película salió hace dos semanas, tres semanas.、Ah, sí, güey.、No, todavía. Porque ¿Por nosotros, nosotros? dices, así es m a m á güey. Ya apunté a ponte de leerle, pendejo. No sé si lo llegamos a hablar en Quema Madera, güey, o antes de, de la existencia de Quema Madera, güey. Si no llegamos a sacar de onda de que, ah, vergas, ¿qué van a hacer, güey? O sea, cuando salió, lo llegamos a platicar nosotros, güey, con el ¿Sí? Millenial, tú y yo, sí, güey, dijimos.、Sí, sí, sí. Pues que sigue, güey. O sea, qué chingados acaban de hacer y qué ¿Sí? van a hacer.、Ajá. Y ya, obviamente, pues ya vas viendo, la vas leyendo y dices, ah, ok, ok, ok.、Uh -huh. Digo, obviamente sabíamos que va a haber otra película, güey, pero、uh -huh. si te a c a b a s de que, que, pues, qué quieren, güey. O sea, qué es lo que sigue, güey. Entonces, pues ya le vas entendiendo, güey. Y te digo, aunque Captain, Captain Marvel sale antes, no? Captain Marvel sale antes que Avengers. Este. No recuerdo cuándo sale. Ver, Se supone, que creo que, que es pieza importante, güey, y、eh? O sea, por lo que he estado leyendo, aunque muchos dicen,、ah, no, no, no, hijo Yo la neta tengo miedo de que ella salga y sea chingona. Ah, cabrón, ¿por cómo, cómo, cómo? Tengo miedo por lo siguiente. En Justice League, que yo sé, está llena de errores. Pero no pueden. Con el malo, ¿cómo se llama el malo? Ya ni me acuerdo.、Wey. Ando mal.、No、sé, ah,、no、su joder, pinche mar. Compadre, ya está. Spotify. Le dije que se pusiera <ríe> las pilas, compadre. Ay,、bueno. ay, hoy no. El que, el que, no, no, ya, Doomsday. Ya, se llama Doomsday. Ah, Simón. Sí, sí, No sí. pueden con Doomsday. Todos no pueden. Ah, pero llega Superman y en un chingazo lo apendeja. Sí, todos tirándole por todos lados y nadie puede. Pero llega Superman y pum. Yo me quedé así como que espérate, w e y Pues l e perdí, i hazme el villano chingón. O sea, no que llega Superman y ¡ay! Ya salió a todos, ahora sí, vénganse. Sí.、Y、dices, no, pues no, le quitas, le quitas la e q u i t s la fuerza e l equipo. Le quitas. O sea, los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que sin Superman el equipo no es nada. Es lo mismo que tengo miedo que hagan con c a p t a i n Marvel. De que salga y pum, pum, pum, le pum unos chingados satanos y todo, de que oh, wow, no, pues allá s a l v ó el día. Que, mmm. Y todo el mundo es que, y quién eres? Y, ¿Eh? exacto. Entonces, yo tengo miedo de que ella vaya a ser así chingona. Quiero que sea cl cl clave importante, así como lo son los Guardians of the Galaxy, así como son,、eh, no sé, Black <ríe> Widow, como es Ant-Man. O sea, que sea parte del equipo Oye, y que no sea la protagonista. Eso no, es lo que no quisiera. No, no será porque ya se me hace muy tarde, güey. Muy pinche tarde que lo haya introducido. Bueno, pero así fue Black Panther también, güey. Pinche Black Panther salió así como que, pum, ahí está y、ah, ya salió Avengers. O sea, de que, ah, chingue, chingue, chingue. Sí, pues. O, sea, o sea, eso es lo que. Black Panther sí se integró al equipo.、Ah, y, o sea, sí es parte del equipo. Y、oh, como estoy viendo los trailers de Avengers, va a llegar Captain Marvel y va a ser la chingona. Y que no sé qué. Nuevamente el empoderamiento femenino está chido. No tengo nada en contra de él, pero quiero que sea parte del equipo. Quiero que todos ¿Sí, no? cooperen no, de no, la misma no, manera. No.、Si、y q u e n o s e a un p r o t a g o n i s t a ¿por qué no mejor este, la Black Widow, güey? Exacto, la que echa fuego, güey. ¿Cómo se llama, güey? Este. p u e d s Pues s o t i Andy a <risa>、no. h、ah, su pinche m es a d e que, Es que me impactó su belleza. Que es que es que... muy... t á muy bonita la chava. Está mejor que las hermanas.、Eh. O sea, ah, la sí, sí. Sí. Oh, las hermanas. Las、no. es hermanas. No, no, y en general.、Ah, está, está, está guapetona. Está guapetona. Sí, está la chava, sí, muy sí, simpática. e m u c h o y a d la morra, la chingada. m u c h o y a d la morra. La c h i l a d la morra, g ü e l malecón. Pero no sé si, no sé, pequeña pausa, güey. Ahora con los Avengers, la morra le hizo de pedo, güey. De que, oye, güey, pues, qué pedo, No creo que ya lo mencionamos anteriormente, que, güey, porque yo soy la única que trae escote, güey. O sea, ella. a i e s í e güey, sí, sí, sí. O sea, ella está le echando mucho, güey. O sea, le molestó, güey, y creo que amenazó a no salir, güey, ya. O sea, que nada. O sea, que porque sí. Primero dijo, ah, pues eso es lo que me pongo, que ya cuando vio la película dijo, espérame. O sea, no tiene sentido, güey. Porque yo soy la única con escote, güey. O sea, porque la... p i c h e no sabía, güey. La, la, la, la Black Widow, esta Johansson, güey, ya sale tapada, güey. O sea, ya todas、sí. están más tapadas. Y esta chava, pues, anda acá muy escotada. Entonces, que ella hasta mismo dice. Es que sí,、si、pinche lógico, güey. Una mujer peleando así, güey. Si ¿Sí、me explico, o sea, no. Ah,、no, no, totalmente. Me, me, aco me, acordé a, me acordé de Jurassic World, güey, a esta a Dallas, bueno, la, la, la chava, güey, que en tacones corriendo, algo así, güey, sacó más o menos de que, pero es que, ¿por qué no siguen、eh, viendo como objetos así?、Ajá. O sea, entonces ella también dijo, es que, ¿por q u e O sea, es incómodo, ponte una mujer, no estoy diciendo que las mujeres no pueden pelear, no, claro que no, güey, pero dices, güey, sí es cierto, güey. O sea, pues obviamente, ¿por qué la pones con escote, güey? Pues porque, o sea, el, el, este visual, güey. Entonces te digo, ella se molestó. No sé cómo va a salir el n u e v a v e n g e r s No sé si, porque te digo, se tenía entendido que hasta amenazó a ella, ¿no? Salir, güey,、pues, de que nada, ni madre. Entonces, este, me imagino que, pues、mm. obviamente va a salir. A lo mejor la camien b un poquito. Hay que, hay, que, hay que fijarnos mucho en su vestimenta, güey,、eh, cuando vuelva a salir, güey. Entonces,、okay. este, pero sí, Captain Marvel,、eh, qué bueno, digo, qué bueno. Creo yo que se le merecía más una su propia película, la Black Widow, güey. La neta, güey. Este... Pero bueno, dicen que van, a, que van a estar haciendo una, que está en puerta una y que van a empezar, pero que ese sí es de plano comedia. O sea, está catalogada comedia. a w h a t Sí, ajá, es lo que yo he leído. Ah, su puta m a d r u a d a Pero、sí. está catalogada、eh, como comedia. Bueno, o sea, pero. Que va a ser mucho, muy cómica. Pues、ah, ahí vete la de Thor 3, güey. O sea, ya ese ya fue más pinche comedia que q u é güey.、Mm, sí, sí, la neta sí. Ya, güey. O sea, las primeras dos, pues te digo, sí tienen cierta comedia, güey. Pero esta ya última ya fue así como que muy exageradota, güey. Sí, ya, porque. No、okay, fue así、pues、como bien, que. Time o Scare Movie versión Thor. Sí, entonces siento que qué bueno. A, o a lo mejor esta Captain Marvel es así como que lo que sigue para Marvel. O sea, como que nos la van a introducir, pero para que se vea así de que、ah, desviar un poquito la atención de que es que para、sí. allá va. Si、sí, me explico, sí, espero. Desconozco, no, no he leído, no he visto mucho, güey, de Captain Marvel, güey.、Eh, espero, como tú dices, güey, que sea simplemente un. Uno más, güey, no de que, o、oh, una、uh -huh. más, perdón, o sea, no, no de que llegue. Ah, yo ya、sí, soy la chingona, para que después digas,、uh -huh. después digas,、eh, pero y luego tú, ¿dónde llegaste? ¿Quién eres,、uh -huh. Si ¿sí、me explico.、Eh, igual, güey, ahí está, ya es que muchos dicen que Ant-Man, güey, puede ser el, el, el, el Ant-Man o el el del arco, güey, o sea,、uh -huh. eh, pueden ser los, los, los principales, güey, no sé. Lo único que sé es que el trailer de Avengers sí se ve chingón,、wey. la neta, el se que se acabó. Sí, sí, pero chinga, es que. Erróneamente, ya, bueno, no, no, realmente a mí no, no, la neta no me arruinan los spoilers de la película, ya la hemos platicado. Pero、sí. si Antman、eh, dicen que va a tener una participación mucho, muy importante. Sí, bueno, no sé si、y、ahí、no、te quedas,、si、decían, wey, pues, no, no, no lo a, a, voy a decir, no lo voy a decir. Ahora dale, dale, lo digo, de h e o lo compare. De plano, ya. Usted diga, lo compare. e s、sí, o a sido spoiler e c a Bueno. Pues nos escuchamos muy Apágalo, pronto. No, no lo apagues, pero bájale poquito. Ok, Iron Man, o más bien Tony Stark, nunca va a ver al Captain America con barba. Se van a juntar otra vez, pero no lo va a ver con barba. Ah, ah, ¿sí? ah la, ¿sí? la madre. Es interesante.、Uh -huh. es interesa. Grabemos、uh -huh. este pinche episodio.、Sí. Bueno, está grabado, güey. Exacto. Está grabado. Este, cuando salga Avengers, güey, lo primero que, que va a decir, mira, sí, lo pongan atención lo a ver si es cierto que Tony Stark. Ve a Captain America con barba. Okay. ok. Van a juntarse otra vez. Van a platicar otra vez. Oye, espérame. Van a... Van a... En el trailer ya aparece Captain America sin barba, ¿no? Honestamente no lo he visto. Creo que sí. Yo、güey. no más vi el tease, pero no, no lo he visto. Creo que sí. Pero bueno, ahorita en la que lo menciona. La pasada. Trae,、si、trae barba. barba obviamente no es, Captain, no es Captain America. Ok. Porque, pues no, no tiene el escudo, no tiene nada.、Okay. A ver qué pasa ya、okay. en. Ahora la película de, que viene de Avengers, que se llama Endgame, o el juego final, o el final del juego, no sé cómo lo vayan a traducir al español. El juicio、eh, final, una mamá, si espero...、sí, no. Pero.、Bueno. El juicio final, sí, ella o、no、m á s seguro. Güey, pero... pero me gusta cómo se, m e gusta cómo lo que generan este tipo de películas. Güey, ya ves que pinche raza, güey, en Twitter, güey, acá este mandándole a, a, a la NASA, güey, de que、eh, tírenos paro, güey, rescátenos a Tony, güey, no tiene comida y la chingada.、Sí. Y que mismo NASA cayó en el juego, güey, que no se preocupen, chavos, nosotros lo vamos a buscar a una mamá así, güey. Entonces, esto es de que, qué, sí, ¿qué sí, chida, güey,、sí. digo, es que me imagino que a ser molesto de que a otro te etiquetó esta persona de que Ay, a ver qué es, güey. O sea, de por sí me imagino que han recibido tantas pendejadas, güey, como no tienen ideas, güey. O sea, no, no sé, güey,、eh. hasta, hasta pornografía, güey,、uh -huh. pendejadas, güey, estupidez, todo, güey. Me imagino que así como y ya después、uh -huh. que han de decir, ay, güey, o sea, ¿Cómo maman, güey? Bueno, pues vamos a meternos a, a, a la desmadre. Sí, la desmadre, vamos e r Sí, a, wey, sí, a, sí O sea, son agencias gubernamentales y lo que quieras, güey. Pero pues está chido, güey. Está chido que, que, que jueguen también el papel, güey. Entonces, este... sí, sinceramente, sí. pues sí. O sea, la quiero ver porque, pues sí, me gustaron, me han gustado lo que han hecho los Avengers, güey. Pero yo sí creo que para mí, Joker es la que está, espero más. Avengers es como que es que ya está, güey. Si me explico, es de que pues es que ya, güey. O sea, sí, pues, sí, ya sí, sea sí. lo que voy, ya sé, ya, ya nada más quiero ver qué pedo. O sea, y, y más como ahora, como decimos que Anman, t aunque también lo de Anman t se me hace chistoso, güey, que dices, bueno, güey, pero cómo él salió del cuántico, ¿cómo se llama esa madre? Sí, el universo cuántico, algo así. ¿Cómo cuántico, salió、madre? si se supone que desaparecieron, güey, este, con los que estaban? Wey, entonces, este caso así como que, ay, a Bueno, si、sí, ya vieron la de Ant-Man, la 2, y si se esperan a los créditos finales de que terminen los créditos, van a pa' ir esa escena y van a saber de lo que estamos hablando.、Sí. Ahora, mucha gente, y conozco muchos chavitos especialmente, de que, oye, yo no he visto ninguna de esos monos que salen ahí, ninguno de los superhéroes.、Ah. Puedo verla sin, sin tener que verla,、no. así que como que, híjole, compa, d la neta no. Es、si, uno que las la la la ha visto, neta、no. güey. Sí, a mí yo, güey, ahorita lo estamos hablando de que se me o l v i d a n los pinches nombres. Sí, güey, sí, sí, sí, sí. Pero es que han sido que ya más de 10 años viendo películas de Más de 10 años, creo que este año se cumplieron los 10 años, güey. Pues sí, se cataloga sí, sí, sí. que la de Iron Man, ¿no? O sea, es el inicio. O sea,、Ajá. que no sabíamos bueno, qué pedo. No, el inicio. ¿Sabes cuál fue la primera película c u á l güey? de este universo que es catalogada dentro del universo, pero que todos la vimos así como que de noche? ¿Cuál? ¿La de h u l k No mames, la de.、Sí. ¡Ah! no la de. No, no la primera. La primerita no, no, donde sale este güey que andaba con. Puta madre, n o n c a o s Con c a r l o con, con, con, con Salma Hayek, güey. Con c o r n i e Love, s t e Sí, güey. Edward Norton, güey. Edward Norton, ese、ah. es c o n el que inicia el universo de Marvel, güey. Pero Edward Norton ya después、pues, ya no quiso s e r h u l k No, pues que es que es bueno,、wey. pequeña pausa, güey.、Eh, lo que he sabido es que ese güey, él solo se ha chingado su carrera, güey.、No. O sea, ha tenido papeles muy buenos, güey, pero que su pinche p e r s o n actitud、Suero. de diva, güey. Que、sí. algo, algo que medio tocó en Verben, güey. O sea, porque le preguntaron a Edward Norton y, se, y le preguntaron a, a, a, a Iñarri, t u fue que sí, güey. O sea, quise ese güey en ese papel porque está medio、eh, enfocado en, en personas como él, güey. O sea,、Ajá. si te acuerdas del personaje, pues era el, el engreído, el de que, ah, ya, el chingón, chingón, chingón.、Sí. O sea, y así es Edward Norton, güey. Entonces, este, ¿no, no crees que ahorita se lamente, güey, de que, porque te lo puedo asegurar, güey, por más de que no seas personaje principal, güey. O sea, bueno, los top de los Avengers, güey, ellos ya tienen su vida resuelta, güey, económicamente, güey. Así,、ah, h claro, güey. O sea,、claro. o sea, güey, ¿cuánto, ¿cuánto le dan a este a、uh, Robert d o w n e y Jr. por cada película de como Iron Man? ¿Como 60 millones? Ay, cabrón, güey. Y, todavía y todavía todavía toda v e m a d a l de feria, güey. Y todas se dan el lujo de decir, no, es que no quiero. Sí, güey, es como: mira, el chavito, fíjate, para que veas cómo está, cómo está la industria de los superhéroes, al menos del lado de Marvel. Sí. Al chavito que es amigo de Peter Parker, al chonchito, este. Sí, sí.、Eh, compare, no, no, no te me quedes viendo, güey. No, no, no, seas así, c o No, no, no, compare, no, pues, no. Sí, yo no tengo nada que reclamar. <risa> Pero es que, es que te me viste así, me, me apuntaste así, así, a s e p é r a t e güey. Te, te i a a decir, el galán. El galán, el, el, el barbón. El galán, El barbón. n o no, no, no, no. no. <risa> Ver, el amigo de、sí, sí, no sí, Timmy,、ah, sí, sí, sí. el gordito, le pagaron lo mismo que en la de Homecoming. O sea, te c u e n t a que en la de Homecoming p o n e t ú le dieron, no sé, dos millones. Ajá. Le pagaron lo mismo por salir en la de Avengers. Nada más en la escena esa del autobús de que, oye, distráeme que no se cae y luego, ¡oh, una nave espacial! Le pagaron lo ¿Qué? mismo. s、sí, i nada más. Lo mismo, güey. Por decir,、madre. oh, mira, una nave espacial. ¿Eh? Y todos voltean así al lado del autobús. Le pagaron lo mismo. Sí. Dices, chingado, güey, que, que estaría haciendo mal yo, güey. Sí, güey. Con la neta,、sí. yo puedo decir eso, güey, no hay pedo. Es más, dame un millón, compa. m a c h un chito que él, o sea, dame el p a p e l a mí. Me, me, te puedo mover la panza graciosamente, güey, o me caigo, güey, o sí, algo así como el de Acapulco, güey, <risa> te puedo pinchar acento acá si, si quieres alguien ex, extranjero, ¿no, güey? No, cállate, u c h e extranjero de amarillo,、sí, no, no, güey. Pero chingada, güey, le pagaron lo mismo, entonces imagínate cuánto no le deben de dónde pagar a, George, a Robert Downey Jr., ¿Eh? a Chris Evans, a Chris Irmsworth, a. a Scales j o a n s o n a todos, güey. Esto es una feria, eso. Sí. O sea, la neta, una feria, eso. Por, y, y porque realmente todo este tiempo muchos no han, no han hecho otras cosas, güey. La verdad, güey. O sea, muy pocos han hecho、eh, trabajo solo, o sea, en sus propias películas. Y también porque、sí. se queda el estigma, güey. Y yo recuerdo mucho haber escuchado a Christian Bell, güey, que, que dijo: Pues es que pues yo soy un actor, pero、pues、se va a tardar en, en, en, en, en, en, en quitarme el estigma de que Batman, Batman, Batman, Batman. Pero el güey lo、sí. que dijo, o sea, porque le decían: ¿Cuál es tu clave? Pues seguir trabajando, güey. Sacando personajes chingones, güey, para que la gente no te relacione, güey. O sea, porque sí, a este, me acuerdo, Christian Bello, llegaste a ver de que、um, Terminator, güey, mientras estabas esperando Dragna. O sea, viste acá otros personajes、uh -huh. que, ok, no no, no no lo ubicas nada más en e s t o Y siento que a la mayoría de los de Marvel, güey, pues dices, pues realmente no han hecho, no han hecho mucho, güey. O sea, no han hecho mucho externo, güey. Que ahorita todo el mundo, o sea. Güey, Toby e m a g u i r e ¿qué ha hecho? Ah, no, es que por e s no, es que ese güey es otra historia, güey. Esa es otra historia, güey. No ha he hecho nada. No, no, no. De su carrera, güey. güey. O sea, sí, iba, iba, carrera, iba güey. Iba también, güey. Iba también. b i é n Y creo,、sí. que él sí, él, creo que él sí tuvo la maldición del superhéroe, güey. O sea, creo que se. e s í güey. Yo creo que se encasquetó tanto en ese personaje, güey, que ya la gente no lo tomó en serio. Y mucho gel, güey, todavía. Y me acuerdo hace unos días, güey, con una amiga estaba diciendo a ella que, a h、oh, las películas de e s t a d o el mundo son lo peor. Para mí no, güey. O sea, la neta, la neta, la neta, para mí no. Pero sí entiendo el hate, güey. O sea, sí no han envejecido muy bien, güey. Pero pues me gustó, güey. O sea, la neta, güey. La 2 para mí sigue siendo de las mejores de Spider-Man. Que por cierto, güey, ahorita mencionaba más. Yo, yo también no he visto este. La de. ¿Cómo es ahí? h i n g a o se llama. Into your universe. Caricatura, güey. Ajá. Donde sale Miles. Ajá. Ajá. Este, pero amigos que la han visto, güey, la, la están catalogando de lo mejor de Spider-Man, güey.、Eh? O sea, de lo mejor que h a hecho Spider-Man, güey. A mí, yo cuando vi el trailer dije, no mames, qué chingona fotografía. Sí, es lo que dicen, güey. Dicen que las gráficas están m a m a l o n a güey. No, güey,、no, no, yo sí me muero por ver la película. Espero verla en estos días. No, no, yo es, sí, sí、eh... he escuchado que está mamalona. Te soy honesto, güey. Una de las razones por las que he dicho, no mames, o sea, y lo que no entiendo, güey. Un cerdito, güey, dices, what? O sea, un. Ah, sí. Entonces. Yo, yo tampoco no sé, güey. Tengo que h a n Dicen, pero ya sí, sí amigos que, que, no, que la、no, vieron me、sí. dijeron, tiene sentido cuando la veas, güey. O sea, yo, ok, ok.、Y、entonces te digo, Pues no sé. O sea, al principio yo sé que el milenio ya lleva como cinco, seis, siete, ocho días que la ve, güey. Este. Así.、Ah, sí. Y por palabras sí, de por él, palabras, sí, sí, nos dice, nos no lo estamos、votos. quemando. De hecho, ahorita, ahorita la está viendo, güey. Por eso no vino, güey. Por eso no está aquí, porque la anda、no、viendo. El cabrón anda, anda visionando de que hey, yo también quiero ser. Pero, pero no, güey. Si dicen que de Spider-Man ha sido lo mejor ahorita que estábamos hablando de, de, de Spider-Man y de Tobey Maguire. Pobrecito Tobey Maguire, güey. Pero sí, siento que a los personajes, a muchos, De los actores de Marvel, eso está pasando. Güey, pues no, este ya ves que salen los memes, güey. No sé si viste uno de que. A ver, ¿cómo se llama el pinche t h o r güey? Es este.、Ah, ¿Qué? El t h o r güey. ¿Cómo se llama el a r t o r Chris Ernst、ah, Ward. Entonces, ¿qué dice? No soy, no soy t h o r soy su nombre. Entonces, ¿qué、ah, okay, dice? t h o r <ríe> Si ¿Sí、me explico, güey, no. Sí, eso, güey. Por ejemplo, los memes.、Eh, Sale este Willem d a f f o l d Eh, que viene siendo el duende verde. Y yo digo, ah, mira el duende verde. Porque, pues, no me lo imaginen o otro papel. s a l e c h r i s t i a、ah. n Dunst. Y así como que, ah, mira. Cuando yo vi la de Spider-Man, dije, ah, mira la del Yumanji. <risa> y luego ahora es la de, ah, mira Ay, Mary Jane. Sí, e Así、Pero、es. Digo, así a es. Christian b a l e ya no lo ves como Batman, güey. No, no, a Christian es que、no. Brown. Es, esas son las diferencias, güey. Bueno, ya、yeah, Robert, Robert Downey Jr. Por ejemplo, Michael Keaton tampoco yo creo que no le pasó eso. Pues es que son son actos. Bueno, en su momento es que, bueno, sí, ya también. Ya no, no, un... no, pero sí, sí le, ya, o sea, ya, sí, ya, acuérdate, güey.、No. Acuérdate que el güey sigue ya, es que en entrevistas así siempre termina que, by the way, I am Batman. Así como que, ¡ah! ¡Oh! Sí, s í、sí, sí, sí, Pero sí, sí. es que creo, no, no, pues sinceramente, güey, pues es que estás hablando de buenos actores, güey. O sea, Michael <coughs> Keaton, güey. Y, y, y, y a pesar de que Michael Keaton salió en una de Spider-Man precisamente en la、ah, última. s c sí, sí, sí. Pues no es así como que, ah, mira, Batman. No, no, no, no, no. no, no. A mí en lo personal, no. No, güey. Y ahorita, ahorita me p o r í a s poner a Christian Bell, güey, en el universo de Marvel, güey, o en el universo de DC. Y ni cuenta, güey. Si me explico, o sea, pero es que siento que eso. Fíjate son... que estaría bien hacer un episodio de actores que se encasillaron en un papel. Fíjate o que, que ya sí.、Eh. Más en un papel. Fíjate que sí. Estaría. Hay、uh, mucho. Sí, banal, wey. Wey. sí, sí. Hay, mucho que, hay que planearlo para nuestros n u escuchas t r o s s e de Spotify.、Wey. Es muy bueno, güey. Pero,、oh, pero sí. sí, sí. sí. Es que siento que actualmente, o sea, yo, Christian Bell se me hace uno de los mejores actores de su generación, güey. La neta, creo que no, no le estamos dando el valor que merece, güey.、Eh, para mí, o sea, es de los, güey, pequeña pausa, güey, Vice, güey, la v i d dije a、ah, su pinche madre. Me pasó lo mismo que, que con, ay, puta madre, se me va el nombre, güey.、Uh, el de Darkest Hour, güey, el acto. Ah, ya, ya, ya, ya. Wey, sí, llegó sí, un momento sí, que sí, yo sí, así, q u Christian Bell, ¿dónde estás, güey? ¿Dónde estás, vergas? ¿Dónde, chicos? Estás, güey. Entonces, a lo que voy es de que ese es un actor a pie y derecho, güey. Y la mayoría de estos güeyes de,、sí. del, del universo de Marvel. Pues no son tan buenos actores, güey. Son galancitos, güey. Son el de que.、Ah, Tienen el porte para e los a c t o r e Ajá, exactamente, güey. Y... Entonces, por eso creo que van a pasar los años, güey, y así los vamos a ver. Ah, mira, Thor. Ah, mira,、eh, el de Guardians of the Galaxy, que ni siempre se me o l v i d a el nombre, güey, e l este, güey. Porque, y si te fijas, ese güey, ese güey es un mismo personaje en todas las películas que hace, güey. O sea. Ay, güey, Jurassic World. En todas, y, en todas, en todas, en todas, y en, yo todas、no、en todas. Esto Parks and Recreation, güey. Ahora lo vi y dije, ah, pues es que ese, güey, es lo mismo. Sí, me explico. O sea,、pero、entonces bien, creo、ajá. que ahí esto, o sea, de los buenos actores que tiene、eh, este universo de Marvel, güey, pues es este Robert Downey Jr., güey. Pero ahorita ya me dices Robert Downey Jr., y te digo ¿Y es? Iron、pero、Man, güey. Sí, pero porque、ajá. ha dejado de trabajar en, en sus cosas. Me acuerdo nada más por ahí The Judge, güey. Hice una película. The, The creo, Judge,、wey. me acuerdo. Ajá, que es t a b a muy、ajá. buena, güey. Pero de ahí en más, güey, pues no, güey. Pero, por ejemplo, de los, de los que están ahorita, digamos, en los Avengers originales, vamos a los originales. ¿Quién crees tú que digas, nah, o sea, esta no está tan encasillada en este papel? O sea, si lo puedo ver en otra película, está b i e no n hay pedo. Yo me atrevería a decir que es c a r l e t t Johansson. Ay, cabrón, es que, bueno, es que es c a r l e t t O sea, no es de que la vea digo, no, y digo, no, no, no, o sea, la neta, no, ruposo, ¿no? Pues, la、eh, neta, no. La neta, no. Es que ha hecho, ha hecho personajes tan opuestos, güey. Este,、uh -huh. yo creo que también juega mucho con los físicos, güey.、Eh, déjame, me explico bien. O sea, a Scarlett Johansson las has visto de güera, las has visto acá esto. O sea, hay tantas trans. De peligroja.、Sí, o sea, sí, que, que pues la ves diferente, güey. A Robert Downey Jr., güey, en el de Judge, lo estás viendo de trajecito. Es el mismo corte de pelo. Es, Nada es más misma, es, es l único que no trae、Estoy、la、bien. barbita, güey. Y ya. Ajá. o、okay, Este es ves a, al güey de Guardians. Bueno, esto es ya más actual, pero lo ves en otra película, su mismo porte, su mismo peinadillo, güey, etcétera, etcétera, güey. O sea,、sí, sí, sí, sí. ya es lo que veía, es lo que te decía. Ves a k r i s t e n Bell, güey, lo has visto gordo, lo has visto viejo, lo has visto flaco, lo has visto. O sea, q u e dices, ah, su pinche madre. O sea, eso es lo que siento, güey. Eso es lo que voy. Pero sí coincido contigo. Creo que Scarlett Johansson tampoco no es como si fuera la gran actriz, güey. Este es buena. Pero creo que、ah, s bueno. Sí, yeah, sí, no, no no,、well. no, no. Pero guess... no, no, a lo que iba a decir es que creo que le, le, a ella le pasa el efecto、eh, de muchos actores, güey, de que los hombres, güey, de que los engasquetan como el niño bonito. Y de ahí ya no sales, güey. Si ¿Sí、me explico, o sea, un Brad Pitt, güey,、uh -huh. un Brad Pitt, güey.、Sí, sí. Brad Pitt es un buen actor, güey, la neta, güey. Pero la gente lo ve ¿Sí? al、ah, niño bonito, güey. Entonces, como que no le dan la seriedad que merece, güey. Creo que a Scarlett Johansson、sí. le está pasando lo mismo. Es buena actriz, Pero hasta ahí. Pero pues este se encasquetan de que Ah, la mujer atractiva, güey. Así、sí, como que ya de que ah, no quiero hacer esto. Pero sí creo que s c a r l e t t、sí. Johansson, es la que, la que podría decir de los originales que no está tan en, encasillada con el papel.、Uh -huh. Hay, bueno, otra vez una estropeadota. La gente que no sabe. Hay muchos actores de Avengers que ya se les termina el contrato con Marvel y que ya no piensan sí, renovar. Sí, sí, sí, sí. Y eso está por todo internet, así que no vengan con jalada s de que es que no lo sabía. ¿Por qué chingando dices? No, no, no, no. Que no conoces pinche i n t e r n e t Exactamente. O sea, ya.、Estos、es que、vivos. ahorita, ahorita, ahorita ya, ya es difícil, güey. O sea, te la, paso, te la paso en los inicios de, de Marvel, güey. O sea, del, del universo hace 10 años, güey. Ahorita、sí. ya no, compadre. Ya es así no, como. Ya, que... ya, ya, ya. Ya s a e n q u é termina Game of Thrones, con eso les digo todo, pero no vamos a hablar、Adiós. de eso. Compadre, compadre no. Vamos, no, perecen, no, no, no, no, no voy a hablar de eso, yo sé que no, o y e como, como, este, ahorita digo, a lo mejor es un meme, güey, pero así d e que no sé si has leído de que, oh, pues llegó un maestro y que nadie lo pelaba, güey, y todos pinches desmadroses en la universidad, hasta que les dijo, cabrones, ¿quién de aquí les gusta Game of Thrones? Y、sí, pues la mayoría de estudiantes no encantó, es que les dijo, <risa> les digo cómo se acaba. ¿Pudo? Sí, todos callados de que, así, cabrones, así, así, así tú, güey. Sí, así estoy yo. Pero、sí. bueno. Ok, bueno, ya cambiamos el tema para que no salga el, el spoiler.、Zone. Bueno, bueno,、eh, nada más era eso de que hay mucho.、Uh, si te pones a pensar, y esa era mi pregunta siguiente a eso. Uno de los que de plano se va, y de plano se va, y de plano se va, es Iron Man. Ay, mi compadre. <risa> de、claro. plano se va. Ya, Robert Downey Jr. dijo: Ok, ya, yo ya cumplí, no, ya no chinguen. No, pues por eso se está muriendo de hambre y de. de, de, de... Por eso está en medio del espacio. Ajá, exactamente. Por、okay. eso está en medio del espacio. Pero es que no me imagino Avengers después de Tiger. O sea, entonces, ¿qué va a pasar, güey?、Pues、o sea, sí, ¿se van no, a acabar、no、los、sabe. Avengers, güey? No se van a acabar. Eso sí, de plano no se van a acabar. Los Avengers van a existir. Van a llegar nuevos. Ah, digo, compadre, ya de plano, ya digo lo que sé. Pues. Post... Ajá. Mira, el, te, voy a, te voy a decir así fácil. Te voy a decir así de fácil. Ajá. Se filtró. Parte del guión. Ah, sí. Oh, oh, oh, s h oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o e oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o e oh, oh, oh, oh, o oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o oh, oh, o Beto, Beto, pon atención aquí. Beto, llevamos、eh, cuántos minutos. Bueno, ahorita le avisamos exactamente cuántos llevamos, güey, para que. ¿Les digo no? Nada, no voy a decir.、Ah, no voy a hacer u piso. No voy e r j a l á Tienes, no, ¿tienes no? el arma secreta, güey. Yo acá echando. m e Yo、secreta. acá rompiéndome、oh, la madre. ¿todavía, madre? Falta que sea, Todavía falta que sea el real. Sí. Pero como yo lo leí, dije, no mames, no, la neta sí, sí, va para allá. Y basado en el. Sí, p e r o b u e no salió. ó páginas o salió completo? No salió páginas, tengo como 10 páginas que son, me imagino, piezas importantes. Así,、ah, h claro. Sí,、ah, sí, madres, güey.、Sí. Sí, sí. Bueno, entonces ya, ya hice un spoiler del Captain America que regresan en el tiempo. No, no, no, no, no. Ah, bueno, ese sí, no, no están las páginas, pero han salido también imágenes filtradas de, de esas cosas. ¿Sí? Wow. Ay, güey. No, pues déle, compadre, lo que quiera decir, güey. No sé. Eso es su espacio. No no, no, no, no. No, no, no, no quiero perder espacio. Pero ya se r á n i madre boicoteados estos güeyes, güey. Oye, después nos demanda Marvel a la chingada. Ah, espérate.、No. ¿Qué digo? Si buscan de q u e d ó n d e está el guión en Google? Les va a salir. digo. No, no es estamos invitando no a la、mano. gente que lo haga. Aclarando, Exacto, no estamos invitando. Nomás digo de q u e Si tienes la curiosidad, pues puedes buscarle. Yo no sé. Marvel, si nos escuchas, no estamos invocando eso. Es p o s i b e Y si nos no, escuchan, no, no, no estamos. No, este No, no, no, no estamos haciendo nada de eso. Yo no más digo. Ay, güey. Pues es que hay herramientas donde la gente puede buscar. Pero entonces, bueno, pero dime algo. Lo, porque pues, sí, los originales pues, son los veteranos. Me imagino que ellos son los que se, se van. Y van a quedarse más los, los que vimos más recientemente: un Guardians of the Galaxy, un Black Panther, un Spider-Man.、Uh, mira. Va, ¿Va hacia esa dirección, güey? ¿O qué pedo? Fíjate, si, te, si, si nos ponemos a pensar, ¿quiénes son los que se quedaron? ¿Cómo? Los viejitos.、Ah, ¿Quiénes son los que no desaparecieron? Es、sí, cierto, güey. ¿Eh? Los viejitos. Thor vive. Guardians of the Galaxy viven, pero no son de los viejitos. Pero, o sea, porque no están ahí. ¿Me explico? Sí, o sea, sí, que, sí,、eh. sí, sí, sí, sí. Este. Iron Man sigue vivo.、Ay. Hulk sigue vivo.、Ay. Bruce Banner sigue vivo.、Sí. Black Widow sigue viva. Gracias a Dios. Entonces, ¿quiénes se fueron? Peter Parker es nuevo. Doctor Strange es nuevo. Black. Ay, ay, perdón, perdón. Ay, es que me asusté. Black Panther es nuevo. Entonces, todos los nuevos, así como que bye. Ok, ok, makes sense. Se quedaron los anteriores. Si no has visto la película neta, no sé qué chinga estás esperando. O si、uh -huh. es donde dices, ¡ta ¡Ah, mames, super spoiler! ¿Para qué lo estás no, escuchando?、No、lo Oye, es. pero es que ahora no hicimos no, Ahora es que no hicimos no, no hicimos este, el aviso, güey.、Eh, compadre, al momento que se le da play a este episodio, <risa> sabemos. a h í les va. Al momento que hagan play Quema Madera, saben de antemano que si decimos. La película d El Joker es porque ya la vimos y porque vamos así, <risa> a decir, jalá de mí la película. Sí, o sea, sí, que... sí, sí, sí. Así como hablamos, si no la hemos visto, casi no comentamos de ella. Exacto. O sea, muy poquito, así como, no,、ah, esto le ve, pero、eh, ya se sabe que va a ver. Es como、aquí. las que hablamos de, de las que vimos en el 2018. Digo, salvo tú que no viste que Aquaman y Spider-Man, yo,、sí, yo realmente bueno, yo nada más Spider-Man no la vi, güey. Y por eso no la incluía en la lista de la producción, verdad? Pero pues ya me regañaron, me da también. O sea, ya, ya se me quedaron viendo feo. Este y, y todavía vengo que y t o d a v í agrego. a Ah, pero agrego a Glass y a Wonder Woman. No, no, comparando.、No. Sí, wey, sí, Glass, güey.、Ah, no, pues mal.、Po. No, no, pues c o m p a r a Pues es que es mucha presión, güey. O sea, es mucha, mucha pinche presión, güey. Este digo, si alguien dice no, güey, Glass sí es de superhéroe por esto y esto y esto, por favor, díganmelo porque yo honestamente ignoro por qué es un superhéroe. Pero hay que verla, compadre. Vamos a verla. No sé、no、si. Sí, sí, voy a ir a ver o a, a la claro, próxima, me próxima me que lo m e n c i ó n e s en superhéroe, cabrón. Ay, güey. No, no, no, no, no, no. Honestamente no lo veo superhéroe, pero. No, no, no, pero sí,、ah. cuando. cuando, Sí, es cierto, güey. ¿Eh? ¿Sí? No, no, pues sí, completamente, güey. Por eso. Pero entonces Hellboy, sí, güey. Pues es que como no he visto Hellboy, no sé si es un superhéroe. No, no sé pues、si、es, es un, un antihéroe, güey. No, yo, o sea, sí, a Hellboy. Yo sé o sea... que es un demonio, eso es lo que、sí. sé, que es un demonio. Que está desterrado del infierno, no sé, güey. Es, la neta, no sé nada es, de Hellboy. Es, es un anti-héroe, güey. O sea, la neta, güey, pero. s un anti-héroe, ok. y güey. No, pues.、Uh, Joker, güey. Pues Avenger. s No,、pues、es que yo creo que sí. Insisto, sí, estamos hablando más de Avengers que de Joker, güey. Cuando dijimos que estamos esperando más de Joker, pero pues es que de Avengers sabemos más, güey. O sea, de Avengers es más t a s s i abierto, güey. De Joker se ha. Y del Joker apenas nos lo van a presentar. Sí, sí. O sea, no sabemos qué. O sea, estamos con con la. este... Con la incertidumbre, con. Co, con la incertidumbre de cómo qué, de qué、Exacto. va a ser, de cómo va a ser y todo, güey. O sea, ahorita lo único que hemos visto es escenas, güey, es fotos, güey, y te digo. Pues no sé, o sea, yo sí es la que estoy esperando. s p a w n también, yo también no, no, no, no, creo que fue caricatura, película. Ah, no, ese es s p l a d e lo estoy confundiendo. No, no, pero s p a w n tampoco n o lo, HBO, creo que lo tenía en los 90, güey, no, ¿no? Sé, algo sí, así, güey.、Sí, este, pero no, güey, la neta desconozco mucho, no, pues si usted le gusta y está esperándolo, pues qué chida.、Eh, New Mutant, pero los nuevos mutantes, ¿qué son, güey? De X-Men también, ¿qué pedo? Es lo que no, ni siquiera sé, güey. Este. Yo nada más vi y dije, ah, what? Ahora. Ahora, no, no, no, no estamos diciendo que somos expertos en estas películas ni nada. Al contrario, claramente se puede, no, sí, se puede no, ver no. que no lo somos. Nomás estamos dando nuestro punto de vista y lo que esperamos. Si tú, amigo o amiga, sabes cosas, bueno, sabes nada que. A lo mejor hubieran sido importantes mencionarlos aquí, pues hubiera estado chingón, pero si no, pues ni modo. O sea, digo, así es esto. Pero no tienes podcast, entonces te chingas. Digo, si quieres hacer tu podcast, qué chingón y dímelo y pásame el link, porque yo sí, yo sí escucho muchos podcasts, la neta. Entonces, estaría chido escuchar algo nuevo de, de ¿Eh? alguien que sí, se inspiró sí, sí. en qué más madera para hacer un podcast. Ay, ay, ay, la ay. ay Damos el crédito, s nombre... í sí, sí, sí, dados el crédito, compadre. No, pues sí, no, no, no bueno, es que uno sí Está acá con la academia muy c e r c a pero estamos hablando de、no, películas. Yo no, yo no, neta, no. Sí, no, no, no, no, no s、no, tenemos, pero, pero no, no, ahorita estamos hablando de algo más, más pueblo, los, los superhéroes. No, pero pues bueno, entonces 2018 fue buen año de superhéroes o no? Yo creo que fue un año X.、Ajá. Este. En, digamos que si a calificación le doy como un 7. 7,5. ¿Mm? Sí, como que sí, hubo películas de superhéroes. No fueron super relevantes. Avengers, ok, pero nada más por el Avengers. Yo creo que es lo que se gana más crédito del año. Si le q u i t a s Avengers,、sí. puta, yo le daría un 5. Y creo, creo que así va a estar el 2019, güey.、Pues, fíjate que el 2019. Pinta para h a c e r el año con más películas de superhéroe. s Ah, su pinche madre. Por una o dos, pero sería el año con más películas de superhéroe. s Pero volvemos a lo mismo, güey. O sea, quítale Avengers, güey. Y pues no te queda mucho, güey. O sea, Hellboy, pues bueno, remake. X-Men, Dark Phoenix, ya les perdí. Chazam, te digo, me dicen Chazam y yo relacioné a Blankman. <ríe>、eh, eh, Spider-Man, tal vez. Nuevos mutantes sepa la madre, Joker, pues estamos q u a n d i s p e r a n d o h i s p a n O O sea, es que creo yo que es,、eh, Avengers es el que hace la diferencia. Entonces, si ya va a ser el último Avengers, güey, a su madre, güey. No sé qué, no sé que cuánto tiempo más podemos estar hablando de películas de superhéroes bien hechas, güey.、Mm, bueno, mira. Ay, bueno, otra vez, otra cosa que leí. Marvel ya tiene 15 años. Planeados de películas de superhéroes. ¿De aquí a 15 años más, güey? Sí. 15 años, mamón. 15 años. No, mames, güey. y、oh, pinche. No, güey. No.、Sí, no. No, no chingue.、Sí. Empecé a hacer cuentas y ya、eh, no, mejor me cayó. <risa>、no. Sí, güey.、Ah, 15 años. No, e s e rollo de los superhéroes está en pañales todavía. No, no o sea, mames, güey. Esto、wey. va todavía、ah. para más. Voy a andar ya, ya, ya veterano. No, güey, no, no. m i r e ahí les va. Otra, otra estropeada para la gente. Se está planeando una película de villanos de Batman.、Okay. Va a ser como una especie de Justice League, pero solamente de villanos de Batman. Los cuales se van a concentrar en chingarse a Batman. En esta película también se está planeando de que, así como pues, los villanos tienen su equipo, Batman tenga su equipo, donde va a salir b a t y Chica, donde va a salir、eh, Batwoman o b a t y Mujer, no sé cómo le pusieron en, en español, donde va a salir Robin y donde va a salir Nightwing. Ok. <ríe> Entonces, por parte de DC, ese, ese es el proyecto grande que tienen en plazo de 5 a No sé, 8 años. Van a hacer una película también. Bueno, están planando hacer una película del pingüino solamente. De los inicios del pingüino. Ok. Lo cual, dependiendo. Digo, si eso está como que el volado, así como que a ver cómo nos va con la del Joker. Si jala la del Joker, vamos a hacer la del pingüino. Este. Quieren hacer. Quieren hacer otra película de Batman con el acertijo. Ok. Este, pero un acertijo más loco, más aterrizado como el guasón de Heath Ledger. Más real. Y Marvel. Ajá, más real. <coughs> Hitler,、eh, en cuanto a Marvel, ellos están.、Eh, ¿Cómo te diré? Viendo la manera de despuntar la hermana de Black Panther. Ok.、Eh, que, creo que quieren hacer este, una de puras mujeres, ¿no? Sí, pero van a esperar a que la niña de Ant-Man, la, la hija、claro. de Ant-Man. Crezca un poquito más porque ya va a ser la próxima. e n d woman. Ah,、no、sé cómo mira. Se diga. Exactamente. Es la nueva generación.、Ajá. Por eso te digo: a ese niño la agarraron con el propósito de despuntarla y l a n o d a Madres, güey. ¿no? Oh, es、ah, que esos güeyes. u n chingo, chingo de cambios. Chingo. Y eso yo también cuando dije: vienen 15 años de películas. y y o a sí que. A ver, espérate, pero pues. ¿Pero ¿Cómo? Ya se va Iron Man, ya se va Thor. Bueno, ya estoy diciendo cosas de más, tarde, <risa> pero. Ya se van varios. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿Quién sigue? Madre. Y todo de que, ah, pues es que, ¿cómo que quién sigue? O sea, está este, este, este, este, este, este. Me cree que. Ah、oh, sí, No, pues sí, sí tiene pues sentido, güey. Ya, ya tiene sentido. Sí, sí pues nos, nos vamos a tener. Pero mira, lamentablemente, así como ahorita todo comparamos con Dark Knight, güey. Creo que en 5 o 6 años, güey, vamos a estar comparando lo de que hace Marvel con los Avengers. Sí. Ah, pero no era el original. Ah, pero no es un Iron Man. Ah, exactamente. Ah, pero no es esto. Eso nos va a pasar, güey. Eso nos va a pasar. Digo, volvermos, s e g u i r e m o s diciendo. Creo que van a pasar 15 años y vamos a seguir hablando de Dark Knight, güey. De que, ah, pero no es un Dark Knight. Pero、sí. dentro del mismo universo de Marvel, güey,、oh. creo que les va a pasar que sus mismos Marvel fans, güey, o ellos mismos van a decir, ay, güey, es que no nos quedó tan chida como Iron Man 1, Iron Man 2, como Avengers 1, Avengers, o sea, claro, Civil claro. War, güey. O sea, dices, vergas, güey. O sea, creo que ya sí, qué bueno que van a hacer películas, pero creo que ya nada más van a ser por hacer, güey. Y creo que ya mucho va a ser comedia, güey. O sea,. Porque lo hemos visto ya este, esta etapa, ya es más cómica. Sí, ha estado cambiando mucho. Entonces, pues, o sea,、eh, como que ya yo le quito un cierto crédito, güey. Fíjate, ya cuando están así muy cómicas, de que, ah, ok. Digo que al fin y al cabo son superhéroes, güey, pero no sé, güey. O sea, no sé. O sea, me siento mal. Pero es que cuando has visto un superhéroe echando chistes así como que a diestra y s i n e s t a pues no, güey, e son superhéroes. Es que no、okay. sé por qué la... tiene una vida cotidiana y todo el rollo. Yo no sé por qué la gente lo tiene cómic. Ah, es un cómic y ahí lo relacionan como que tiene que ser divertido. Pues no, güey. Pues sí, no es el cómic de Archie y sus amigos y pendejadas de esas, no. Exacto, güey. Esa es otra. O sea, Archie sería un superhéroe porque sale en un cómic. Pues no. Ahí está. Ven, ven a lo m o No hay que、okay. perder la、no, creatividad、no, g、no. e n t i n o c o m p a r e es que ustedes otro pinche nivel. No, compa, no, no, no. Yo soy un pueblo no cualquiera, güey. Soy un pocho cualquiera comprando. <ríe> Pero bueno, ha estado. Estuvo interesante el 2018 en cuanto a superhéroes.、Sí. películas de superhéroes, más bien. El 2019 pinta para bien. El 2020, pues bueno, ya tenemos la noticia de que Wonder Woman va a salir la segunda、eh, película de, de ella también. Esperemos que vayan a hacer algo igual o mejor que la primera película de Wonder Woman. Y, y espero yo、sí. también, y de verdad espero que el universo de DC se componga. Sí. A ver qué pasa. Pero 2019, ojalá pues nos toque buenas películas, ojalá no la caguen. Y, y pues, si las que las cagas, pues en, en un año vamos a estar hablando de ellas como resumen. Exacto.、Compadre. También en el próximo año, pues ya adelantando un poquito de Queda Madera, pues ya vienen los Oscars. Entonces, también ya el, el, el no, episodio bueno, es... especial de los Oscars también viene. ¿Qué, qué, qué, qué, compadre, ¿qué, qué viene este... en Queda Madera? ¿Qué viene en Queda Madera? Bueno, primero que nada, tú dices que el próximo año no, güey,、no, ya estamos en 2019. Yo sé que ya, ya se cambió el. el Oye, si、sí、es cierto, o g ü e y e es que ando bien norteado, güey.、Sí, sí. me, me desespera sí, eso de que sí, cambio sí. de año y cambio de horario. Hijo de su, yo sufro、ah, con el ah, ah, cambio de horario. Ah, ah, gacho, güey. Gacho, güey. Sí, Sí. Gacho. Sí, sí, sí. <coughs> gacho, sí Pero pues vienen, bueno, te digo, sí, especial de los ó s c a r e s este, ahí estaremos hablando también. Ya se vistieron los ó s c a r e s pues varios especiales, compadre, pues de lo que la gente nos quiera, güey. O sea, decir,、eh, la temporada 3 ya viene, se está cocinando, güey, y sobre todo que en Spotify, o sea, ya usted nos puede localizar así como nos está escuchando ahorita, güey. Más fácil en Spotify, y ahí están todos los episodios anteriores, si necesita escucharlo, ya sean especiales o este, las historias, también ahí las puede estar viendo,、eh, y pues también más movimiento, el chulo. Ya se está poniendo ya, las p i l s en las redes sociales, güey. Ya, ya, ya, ya. ya, ya, ya. ya por fin se puso ya, a hacer el influencer, el güey. Ya pone de todo el cabrón. Ya, güey, ya, ya, güey. Ay, güey, no, s c h i l l a el amor. No, no, pues sí, pero pues es que ya ve, pues es que es lo de hoy, yo, güey. Yo nada s r e e s s más le voy, a, redes a, redes sociales, voy a dar un tip referente a lo de que o madera. Traten de escuchar los episodios con audífonos porque vienen sorpresas. Ah, su madre. Es correcto. Es Ay, correcto. Vienen episodios. s a b e s algo que no sé, güey?、Eh, ya te j u n t a s t e p u e d es ir ahorita? Pero, el, pero pues, el, pues, sería así como que estropear l e s d e temprano. Nada、no, más、no, te estoy es, dando. Es, Ah, por eso te juntaste con el jefe. Sí, güey. O sea, estaba ya、ah. en la oficina de cristal allá、ah, okay. arriba. Ya renegociando -re -re el contrato ¿Sí, y la sí, madre.、No, ¿no? Y uno acá de jodido de haciendo oye, el trabajo. A y luego, güey. Robert Downey Jr. no h a b a g a n a nada. <fígarle> 60 millones por sí, episodio. Bueno, es, es difícil, güey. Es、sí. difícil. Ah, con razón. Tú y el Chuy andan muy. Sí, no, no. El、okay, Chuy ya se okay, compró una、bien. nave nueva y todo el pedo. No, no, no. No, e o No, no. No, no. No, no. Nada, no, nada, no, no. n t no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. e o no. No, no. No, n e No, no. No, no. No, no. No, no. No, o No, o n Con audífonos. Vienen Vienen cosas interesantes.、Eh, redes sociales todas iguales. Quema, madera, una sola palabra, güey. Con K de De, de Karina. Ahora ya no está. De, ya no está el. Ah, ya no. ¿Beto? Sí, no está el no, Beto. No, no. ¿sí? De... No, no está bien. K de Karina, K de. Qué pinche palabra. De, pues de qué? De los q u i m o s a b i Es que h a hemos ya. dicho todo de qué, güey. La dieta K de kilómetro. No, ¿cómo se llama esa dieta? La kilo, o la keto. De esa nueva dieta que andan h a c i e Ah, sí, el... la quito. Que comes tocino. O sea,、sí. La ca de quito. La ca de quito. Ahí、cada、está. Quito. Esa es la palabra、sí. nueva de la ca. Ca de quito. Nos tenemos que poner truchas. Y bueno, pues ya estamos en Spotify, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram,、eh, Twitter. Casi no lo usamos. Ahí lo estamos,、pues, totalmente... estamos viendo. Ahí lo estamos viendo, e hecho. s Sí. Ahí a n el Chuy. Es que el pinche Chuy no lo entiende. No, no, sé, cuál, no sé cuál es el problema é Es、contigo. una persona muy pero... rara. <risa> sí, muy、demasiado. pinche rara. Demasiado. Este, pero vienen cosas chidas en Cueva Madera. Vienen cosas chidas en películas el próximo, en este año más bien. Este, y pues va a, estar chido, va a estar chido. Hay una página ya de Pepe Cage. Le puedes dar like. Fotos exclusivas <risa>、no. para los fans. No, no. Hay un paquete VIP. <risa> Que son. Fotos y que videos. Que son $9.99 al mes. <risa> dólares, obviamente, porque el, el chaborroco así se cotiza, pero $9.99 al mes、uh. y van a recibir. El calendario del 2019 de Pepe Cage. Ay, g ü y、oh, Ay, güey. Y por cinco dólares más le s damos acceso a videos VIP. Ay, güey.、Eh. El video de cómo se, se tomaron las fotos. Contenido exclusivo y la tacita del Pepe c e Ah, sí, güey. Acá, no, no, ya, ya me v i g o no,、bueno, ya me vi acá.、Oh, chirala,、sí, güey. Pero bueno, saludos a todos, nos vemos. En la siguiente temporada. Oye, esta es la temporada, compadre. Pues ya, no. Ya, no、si、como... Pues no, todavía. Es que este, este es como que la fase 3. e t o e s t e nadie sabe no, que es t o e s un especial. Este... Ya, ya, ya en unas semanitas estará escuchando la, el primer episodio de la temporada 3. Como... Perfecto. Bueno, pues entonces nos estamos escuchando. Cuídense mucho. Espero que hayan tenido un año nuevo. O bueno, una transición de año bien chingona. Una feliz Navidad. Espero que los Reyes Magos, si es que les traen juguetes o les traen algo, pues se les traigan algo bien, bien chingón. Y estamos escuchándonos. <risa> Arroz. Arroz.